clama.blogspot.com Último acto Rock con fundamento Escuchá Último acto Che, la gente. Dame luz, dame luz, dame luz, que ella vivía así, y no quiero más oscuridad, oh no, no, no, no. noches de toda la gente este es el non palines enchufate en la trastienda último acto tercera temporada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 Soy el que nunca aprendió Desde que nació como debe vivir El humano Llegue tarde al sistema Ya estaba enchufado Así funcionando Siempre que haya reunión Será mi opinión La que en la familia De salte algún bardo No puedo acotar Está siempre mal La vida que amo estado del mundo por de andar buscando un grupo sociedad Me matar. sale al aire sale a la cancha trinchera de ideas buenos días a nuestra audiencia si no, no sé si es que hay pero sí, es que, le hay. Damos la, que luigi por lo menos está este le damos la, la, los buenos días a luigi este nuevo programa Trinchera de Ideas, Antonella, Buen día, ¿qué tal, cómo va eso? Todo bien, acá estábamos comenzando un nuevo programa, hemos dado de llamar Trinchera de Ideas, como dice acá Tuti eh, Es un programa para para recordar también un poco eh, estos personajes, hoy vamos a arrancar con un bloque Sí, vamos, hoy vamos a tener de todo, eh, vamos sí. a contarle un poco a la audiencia, que no sé cuánta es, repetimos, pero... Fucha, mucha, mucha. Mucho. sí, creo que ya es, estás saturando la página de, para ver para escuchar, es, sí, trinchera. Claro, sí, sí. claramente. Arrancamos un poco tarde, eso sí, eh, lo vamos a lo vamos a reconocer, pero pero estamos, estamos. Surgió la propuesta acá estamos. Este, bueno, en realidad lo, lo que podemos hacer Ando si parece si te parece a vos es comentar un poco este, cuál es la idea de este programa, cómo surge, Y, y obviamente qué es lo que vamos a tener hoy a lo largo de toda la mañana de aquí a las 11 de la mañana así que quienes se estén levantando recién y quienes se levanten un poco más tarde nos van a estar escuchando hasta las 11 la idea de este programa es que sea un espacio para la reflexión y el debate eso lo, lo, lo, lo pensábamos cuando cuando encaramos este proyecto pero desde un lugar, desde el aguante ¿no? ahí teníamos el, el, el, el spot que hemos grabado acá ...junto con, con el otro operador... ...el rulo Ezequiel Castillo... Eh, ...y que tiene que ver con, con esto... ¿no? Con, ...con los distintos espacios de aguante... ...que se van construyendo a lo largo de la historia... ...en un momento histórico que para nosotros es muy interesante... ...y que nos permite construir desde ese lugar... ...la idea en el programa es recuperar todas esas experiencias... ...que están haciendo... ...y también poder este poner en debate temas... ...desde nuestra perspectiva... que creemos también desde una perspectiva desde juvenil, ¿no? Estamos atravesado también por una cuestión generacional y la idea de, de trinchera de ideas justamente que este espacio radial, este estas cuatro paredes que nos rodean hoy se conviertan justamente en eso, ¿no? En un lugar donde podamos compartir ideas y desde ahí salir a dar lo que se habla mucho de esta batalla cultural, ¿no? Creo que, que somos un poco venimos de ese proceso y Y la idea es un poco construir nuestras propias herramientas para decir, bueno, nosotros también este, tenemos algo para decir eh, y ese algo para decirlo construimos también en una experiencia concreta desde la acción. Así que la idea de trinchera de ideas es poder sintetizar también todo eso que venimos haciendo, ponerlo en palabras y también dar nuestro punto de vista sobre cuestiones que nos atraviesan, que pasan. Eh, tenemos un bloque dedicado a la actualidad. No sé, Anto, si quieres contar un poco... Este, el, ¿Cómo cómo viene el día de hoy? ¿Qué temáticas vamos a trabajar? Bueno, vamos a estar recordando eh, Palabras sobre Jauretche eh, Vamos a, a traer eh, algunas frases de sus libros También vamos a comentar un poco la actualidad Con, con temas que se están dando últimamente Como el fútbol versus la nata eh, Tenemos también invitados, que esto va a seguir siendo todo más o menos todos los jueves, contar con invitados que nos cuenten su experiencia, eh, qué aportan a lo que es esta trinchera también no de la vida y, y bueno, también un poco vamos a tener un poco de música, este, no sé si me está faltando algo más. Sí, este... Digamos, una de las secciones que vamos a inaugurar también este, que nos va a ocupar el tercer bloque es la sección la década ganada la década por hacerlo ¿no? una sección sí. que hemos llamado hemos dado a llamar así justamente para poder trabajar esto eh, esta idea de, de o se habla mucho ahora de la década ganada y, y también está bueno pensar bueno en qué en qué es lo que se ganó cuál es este cuáles son los desafíos también que presenta Eh, otra década más nosotros eh, estamos de acuerdo y creemos que que durante estos 10 años de, de gestión de gobierno se han logrado enormes conquistas que hay que sostener que hay que seguir este, obviamente trabajando en muchos aspectos más por eso la idea de, de la década ganada, la década por hacer es, este, es una sección que le vamos a estar dedicando todos los jueves a distintas actividades no vamos a llamar políticas de Estado, sino distintas dimensiones de, de nuestra vida social eh, en las cuales se ha ido avanzando en la conquista de derechos. ¿no? Por, por ejemplo, hoy vamos a hablar básicamente igual de la experiencia de lo que fue el 25 de mayo pasado este, en la plaza, ...junto con una enorme cantidad de, de compañeros... ...y de personas que asistieron a esa a esa maravillosa fiesta popular... Sí, una verdadera ¿no? fiesta... ...que reunió artistas, etcétera... ...vamos a estar hablando un poco de eso... ...pero la idea es que todos los jueves... vayamos profundizando el debate... ...sobre en qué se ganó en diferentes ámbitos... ...la idea es también pensar la educación... ...pensar la cultura... ...pensar la salud... ...pensar las políticas sociales... ...pensar el deporte... ...pensar la justicia... Eh, vamos a tratar de trabajarlo en algunos en algunos programas con invitados que nos puedan ir orientando en ese debate y cuando nosotros le agregamos la idea de la década por hacer también tiene que ver con una reflexión que vamos a tratar de hacer de, bueno sobre dónde hay que seguir avanzando me parece que un poco también la perspectiva va a ser desde ahí no pensar Este, en lo que se pudo ir construyendo, pero también en los que en, en la tarea que nos toca sí, lo que hay que hacer, lo que hay que corregir también. Lo que hay que corregir también, si sí, es que estamos en desacuerdo con ciertas cuestiones, así que vamos a tener ese bloque. Como bien decía Anto, este vamos a inaugurar este programa con una con una primera sección que se va a llamar, que se llama en realidad, ya no se va a llamar Huevos y Ovarios en la trinchera de Huevos y Ovarios en la trinchera de la historia. Y es una sección este que pensamos, eh, justamente para qué? Para poder recuperar, ahí está, ahí el, este, la cortina, ya nos está adelantando un poco, ya nos vamos a meter, si te parece, Anto, nos vamos sí, a ir metiendo sí. directamente en esta primer sección que hemos dado a llamar Huevos y Ovarios en la Trinchera de la Historia. Eh, un poco la idea de, de, de esta sección es poder poner eh, en discusión el pensamiento de hombres y mujeres que para nosotros han tenido un paso fundamental por la historia por la historia del pensamiento nacional y cuando hablamos de nacional nos vamos a referir también a una nación mucho más grande que, que Argentina, que tiene que ver con una idea de, de patria grande, de América Latina, porque vamos a estar trabajando con pensadores de toda América Latina. Una de las grandes una de las propuestas que tenemos este para quienes ...se sumen a, a la discusión de este programa... ...escuchándonos... ...es también que nos puedan plantear pensadores... ...sobre los cuales trabajar... ...pero hoy vamos a tener uno muy particular... ...y que ya la canción... ...quienes la conocen a la canción... ...nos está adelantando un poco de qué se trata esto... ...contanos Anto un poco... ...recién lo decías, pero... ...¿sobre qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando sobre jaureche ...este... ...lo que tiene de bueno... ...bueno ahora cuando vamos, eh, vamos a ir nombrando y contando eh, algunas frases eh, que escribió y que quedan en la historia lo bueno también es que eh, son pensadores o él en particular es un pensador que todavía sigue o sea superando generaciones ¿no? o sea no se queda su, su pensamiento y demás va a, va a surgir y a resurgir constantemente y entre los jóvenes, entre los pasados, entre quizás los futuros también. Este, no sé si querías contar algo, Tuti, más o menos sobre su biografía, quién era. Sí, bueno, eh, para hablar... Hacía de, muchas cosas. Sí, de, del viejo Arturo jaureche un tipo muy controversial también, ¿no? Y, y es un tipo que, que ha tenido una visión política y que la ha construido de una manera... Eh, uno podría decir hasta muy campechana no en su forma de escribir y en su forma de hablar este, él siempre decía esta idea de, de que el desafío es esto del, del difícil del difícil arte de escribir fácil no él, él lo llamaba así lo dice en el, en el manual de sonceras no él se pone a prueba en esa cuestión porque él dice bueno yo quiero que a mí me entiendan mis paisanos no mis pares Eh hay una hay una frase muy linda que dice bueno, entre intelectual, entre ser intelectual y ser argentino, me quedo con la segunda opción y con todo. No dice Jaureche. Eh, él dice, bueno, me basta y estoy cumplido si alguien cree que soy un hombre de ideas nacionales, decía Jaureche, entre el intelectual y argentino, voto por lo segundo y con todo. Con todo ahí le hace un chivo <risa> también a este espacio radial que después lo tenemos que decir pero bueno vamos a hablar un poco de la radio también que, que ha sido el lugar que nos ha brindado esta oportunidad de, de poder hacer el programa pero pero bueno sí, bien sí, está con... bueno lo de lo perdón lo de lo fácil este por generalmente también él contaba que eh, los escritores eh, tenían esa, esa costumbre de decir difícil lo fácil exactamente exactamente y toda la obra de jaureche que obviamente no la vamos a poder abarcar en su totalidad ni en media hora que va a durar más o menos este la sección ni en dos horas que dura el programa ni en un año que va a durar este, todo el programa pero um, es una obra muy extensa y justamente está destinado a esto no a pensar desde nuestra propia nación no por eso él dice bueno yo si alguien me dice un hombre con me, me, me, me me cataloga como un hombre con ideas nacionales, yo ya estoy contento, ahí digamos esa es, es mi función. Y porque justamente lo que se propone jaurecha a lo largo de su vida, y a través de sus escritos, y de, la, de, de su intervención, no solamente este, en el pensamiento, sino también en la acción, es justamente esa desmembrar todo ese aparato colonial, en vestido de lindas frases, de lindas formas de decir, eh, pero que tiene una intencionalidad muchas veces de ocultar lo que uno podría decir la verdad este, o, o los hechos concretos eh, eso de, esto de hacer dificultuoso eh, algo que por ahí puede ser explicado de una manera sencilla eh, esto está relacionado también uno hoy creo que lo puede traer a Jaboreche al presente todo el tiempo ¿no? eh, cuando hay que hablar de economía y traen a un súper especialista en economía o, o los abogados que también usan un lenguaje este, muy técnico que a veces uno piensa, o podría pensar, que, que la intención es justamente que uno no entienda mucho de abogacía y se pierda en esa maraña y, y bueno, y, y a partir de eso quede fuera del juego. Eh, vamos un poco ahí a la biografía de jaureche como para empaparnos un poco. Eh, jaureche nació en, en, en Lincoln, ¿no? Este... Arturo Martín Jauretche ¿no? Martín es el segundo nombre, nació en Lincoln que es este, en la provincia de Buenos Aires un 13 de noviembre de 1901 ¿no? es un tipo que ha nacido este también con el nacimiento de un, de un nuevo siglo ¿no? del siglo XX eh, y falleció como buen patriota un 25 de mayo de 1974 no justamente el 25 de mayo pasado se cumplía un nuevo aniversario de su fallecimiento Y, y por eso un poco también eh, lo charlamos con Antonella eh, la semana pasada, no, días anteriores tampoco, la semana días previos que estábamos tratando de armar este programa, este programa piloto. Eh, decíamos, bueno, trabajemos sobre la figura de Jauretche porque el 25 de mayo no solo se cumplió un año de la revolución de mayo, no solo se cumplió eh, 10 años de gestión de este gobierno, sino también se cumplieron se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de, de Arturo jaureche Eh, ha escrito numerables, eh, innumerables, no numerables, pero innumerables este eh, ensayos. Eh. Jauretche es un tipo que ha trabajado muy bien en, en la cuestión del ensayo, que ahí también eh, tiene que ver con una disputa y una batalla ideológica lo del ensayo, porque tengamos presente que acá para tener la categoría de científico, o de cientista social, justamente el ensayo queda fuera de todo eso. El ensayo siempre se toma como algo ameno, como algo sin importancia, eh, y no tiene calidad científica. Entonces justamente el ensayo, este, mucha, eh, o los sectores de la intelectualidad, por ahí que se creen más dueños del saber, dejan al ensayo ligado al tema de la opinión, ¿no? y digamos lo ningunean desde ese, desde ese sentido, por considerarlo poco científico, Bueno, Jauretche reivindica el ensayo y siempre trabaja desde ese lugar. Eh, Anto, ¿nos querés comentar un poco algunas algunos de los ensayos y de los escritos de, de don Arturo? Sí, tuvo, por ejemplo, los nombro, un par de libros. Este, libros y albargatas, pantalones cortos, el paso de los libros, el medio pelo, manual de las onceras. Este, y también hizo varios digamos participó en varios eh, periódicos como Señales, El Popular, que, La Víspera que en esa época muchas veces este, no llegaban quizás a destino por el hecho de que eran secuestrados ¿no? por este pensamiento más que nada popular y que en una época eh, se trataba de ocultar, de tapar y demás este... bueno, eso más o menos son los Algunos de los escritos que a lo mejor hoy están más dando vueltas sí. y, y bueno que siguen con este legado que nos dejó Jabreche. Sí, ahí un buen dato es eh, creo que también es de público conocimiento, pero la editorial este corregidor hace algunos años se tomó el trabajo de de de publicar las obras completas de jaureche que se venden en, en un tom, en tomos de, de distintos colores uno puede encontrar el color verde el color rosado el color negro el color amarillo para distinguir este, los diferentes eh, trabajos de jaureche que también otra cosa importante para decir eh, que es, ha sido una persona que ha escrito mucha de su producción ha sido a través de revistas no interpeló a través de revistas esto ha pasado con muchos pensadores nuestros nacionales Y eso no es una no es un dato menor sino que eso también habla de una intensa actividad política por parte de ellos eh, por lo general ti, quien tiene la capacidad de escribir muchos libros el libro te lleva un, un tiempo muy largo de proceso de, de, de construcción este uno tiene que hacer las investigaciones ponerse a escribir el grado de intensidad con el que con, con el que personas como jaureche por ejemplo llevaba adelante la actividad política es un, un tipo ahora vamos a tratar de, de ir viéndolo pero totalmente involucrado con, con la realidad nacional y, y, y la política nacional los hechos concretos de la política nacional siempre digamos su voz fue una referencia al momento de dar discusiones este fundamentalmente después de la de, del golpe de estado en el 55 a perón en eh, Bueno, el hecho de que haya muchos de los escritos que se hayan recuperado Son este opiniones, entrevistas eh, Son notas que ha hecho en revistas Tienen que ver con eso ¿no? Como que eran tipos que estaban eh, metidos profundamente en la acción Y bueno cuando tenían un tiempo podían eh, hacer unas reflexiones Y tirarlas en, en, en alguna revista eh, Vamos a tratar de detenernos en algunos de sus trabajos hoy Como bien decíamos, no, no nos va a dar el tiempo para todo una de las cosas que no se nos tiene que perder es que en principio jaureche es un tipo que, que empieza a trabajar en la política, en, en el mundo de las ideas, desde el radicalismo, ¿está bien? Eh, eso, eso es lo que una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta. Calvici está poniendo un cartelito, que, no, no lo, ah, es, que es para él, <ríe> parecía que era para nosotros. Este, pero bueno, eh, en 1935 se funda lo que se llama Forja. ¿no? Está bien, que es Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina eh, Forja lo que viene a ser es un grupo de, de, de compañeros ligados a, a la tradición irigoyenista del radicalismo eh, ahí hay, hay que también pensar que el radicalismo tiene eh, en su constitución dos tradiciones que es la de irigoyenista y después la de Alvear, de Marcelo te de Alvear este, la de Marcelo te de Alvear es eh, que contiene y representa sectores eh, oligárquicos mucho más este desde ese estilo de una élite también política y económica y el irigoyenismo fue más representante siempre de las mayorías populares recordemos que irigoyen es este, el primer gobierno electo bajo la ley Saespeña eh, y es el, uno de los primeros gobiernos que, que incorpora en sus cuadros intermedios de dirección estatal a cierta clase media que siempre quedaba por fuera de la vida política argentina, eh, debido a que también los los espacios de dirección eh, gubernamental y política estaban ligados a, a una élite íntimamente relacionada con los intereses de una oligarquía agroexportadora. Entonces el eligoyenismo el lo que viene a hacer, bueno, irrumpe un poco, este con la llegada de esta cierta clase media que muchos eran ya, eh, este, inmigrantes, que ya se habían asentado y que bueno tienen a partir del irigoyenismo una participación política mucho más fuerte y por lo tanto también se considera desde ahí al irigoyenismo uno de los primeros movimientos populares en Argentina por por su composición social. Eh, bueno, jaureche viene de esa tradición irigoyenista, ahí también cabe resaltar que irigoyen es Por ejemplo, eh, a partir del general Mosconi es, es un, uno de los primeros gobiernos que, que, que, que crea YPF, ¿no? que piensa que el petróleo es un recurso natural estratégico para el desarrollo de un país este, y durante su gobierno se, se crea este YPF. Y así uno podría hablar de ciertas políticas nacionales eh, por parte del ligoyenismo, con un cierto discurso también antiimperialista, este, que bueno, que lo separa de la tradición oligárquica que, que, gobernó, que había gobernado Argentina desde 1880 Jauretche eh, parte de esa tradición en 1935 forma con, con otro grupo de intelectuales de pensadores de, de, de militantes como Raúl Escalarín Ortiz, Homero mansi este grupo Forja ¿Forja qué viene a ser? Bueno, Forja viene a dar respuesta justamente a una década que todos la conocemos como la década infame eh, la famosa década infame en la cual eh, ahora lo vamos a escuchar en, en un videíto que ya tiene ruido Luigi, este, un poco porque eh, la, la, la irrupción de Forjas a partir de un, de un concepto, de una idea, de que ellos dicen que bueno que, que, que en la década del 30, en la década de infame, se recrea el, el estatuto del coloniaje, ¿no? es una vuelta a ese país oligárquico, granero del mundo entre comillas este no sé número 11 en el ranking de los países pero que respondía profundamente a los intereses de una minoría eh, eh, un país siempre mirando al, al, al, al extranjero ligado también al comercio de la agroexportación que nunca había desarrollado su industria pero justamente porque el negocio estaba en la producción de materias primas eh, en 1930 cuando se produce el golpe de estado de igoyen la lectura que hace Forja es justamente un retorno eh, al a ese a ese, ese colonizaje, ¿no? A ese a ese colonialismo que está representado profundamente en el famoso pacto Roca-Runciman, ¿no? Ahí un poco este jareche creo que en el video que vamos a, a, a en breves instantes este poner eh, lo trabaja, pero bueno, el pacto Roca-Runciman lo que viene a hacer nuevamente es a entregar prácticamente Eh, los resortes económicos de nuestro país a la, a la potencia británica. Eh, creo que Luigi no me deja mentir, es así, este, me, me hace señal que sí. Eh, y bueno, esto es eh, profundamente denunciado por Forja desde desde su constitución. Bueno, Jauretche eh, es parte de este grupo de de radicales que trata de recuperar la tradición heliogenista que la ve digamos vendida por parte de los cuadros de que conducen en ese momento la UCR, este y a partir de ahí empiezan justamente son yo creo grandes unos eh, quienes inauguran esta tradición del pensamiento nacional, de, un, de, de recuperar el revisionismo histórico. Ahí también Forja va a tener mucho que ver con la recuperación, por ejemplo de ...de ciertas políticas de Rosas... no ...siempre para lo, para la tradición liberal... ...Rosas ha sido el tirano... este y, ...y bueno... ...ahí Forja a partir de un revisionismo histórico... ...revisa la historia desde los cabillos federales... ...por ejemplo... ¿no? ...desde los cabillos del interior... ...eso creo que de, después se va a ver reflejado... ...en cada uno de los trabajos de Jauretche, no ...el tema de, de cómo para él la historia es fundamental... ...para empezar a discutirla y a pensarnos... Este, en términos nacionales, como diría Jauretche Porque ahí lo que hay que tener en cuenta es que eh, a partir de, de, de, de la conquista, vamos a decir, de la oligarquía que, que conquistó el Estado en 1880, se empieza a construir una historia que la escribe Mitre eh, Ligada a los intereses de esa, justamente de esa oligarquía pampeana que, que va a estar siempre mirando a Buenos Aires, de espaldas al interior Y que obviamente va a ser una narración histórica acorde a sus intereses, ¿no? Y va a aparecer un San Martín siempre en el bronce, un Sarmiento que nos faltaba nunca la escuela, esas cosas. Eh, una de las tradiciones que inaugura Forja es justamente el revisionismo histórico y pensar la historia desde nuestros caudillos populares. Eh, sería por ahí interesante eh, compartir el video, Anto, no si te Dale. parece, para que nos, sí, sí. nos dispare un poco la discusión sobre esto. Y después vamos a meternos un poco en cómo jaureche a partir de 1943-45, eh, se empieza eh, a, a tener un, a ligar al proceso popular de ese momento que, que luego se va a constituir en el peronismo. Así que eh, vamos a escucharlo un poco a... a acompañero favorito. Que nosotros denominamos el capítulo legal del colonial. Porque acá yo de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los judíos y La Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte para lo cual se hacían los colectiveros a los 33, a, a los camioneros, a los porque creaban no sólo competencias la, al monopolio del transporte británico, sino que además criaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, fue el Instituto Legal del Coloniaje que todo un mecanismo destinado a re, impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de exploradores que crecía y que ya no cabía en la... Bueno, ahí lo teníamos. Lo teníamos a eh, Jaurito. ¿Anto? ¿Estuviste anotando ahí algunas cosas? Eh, sí, en realidad, más o menos lo que, lo que estuve anotando fue de esto, ¿no? Del cambio del radicalismo al peronismo. Y, y me acordaba que había leído cuando decía subir al caballo desde la derecha y bajar por la izquierda. Este, ah, ¿Tal cual? Creo que estuvo, estuvo bueno el pensamiento... Y, y bueno, también comparaba como todos se subían desde la derecha perdón, de, desde de la, la izquierda. izquierda y bajaban desde la derecha con otros intereses también hacia, hacia lo que es eh, la Argentina en ese momento Sí, eso eh, está bueno tanto lo que vos traes, eh, algo que él siempre re, resaltaba, él dice, bueno, yo fui un tipo que me, me subía a este caballo este, por la derecha y terminé siempre uno piensa que de viejo se hace conservador, yo creo que Jauretche cada, cada vez que avanzaba su experiencia este, etaria eh, era cada vez más radical en su pensamiento. Y, y es verdad que también él no solamente tuvo una gran pelea con los sectores este, oligárquicos, con esa historia liberal, representante de esos intereses, sino también que tuvo una gran pelea con, con los sectores de la izquierda tradicional en nuestro país, eh, que en ese momento estaba sintetizada en el Partido Socialista, en el Partido Comunista... Él a partir del 17 de octubre y ya nos metemos con eso, digamos, un poco también para ver ese proceso que hace jaureche que pasa del radicalismo y se incorpora al peronismo. ¿Estás por estornudar antes? Sí. Eh, no pasa nada, estornudad tranquila. Eh, bueno, él lo hace a partir de justamente que entender que el peronismo termina expresando a las mayorías populares. Eso es un proceso súper interesante porque no es mezquino digamos ahí en el pensamiento y no aparece ningún plumito de decir bueno, no, porque yo él digamos siempre se eh, se peleaba con esa izquierda tradicional que siempre estaba buscando el obrero clásico, ¿no? El obrero por ahí descrito por por Marx, el que, el que buscaba el obrero industrial este europeo. Y cuando aparece el 17 de octubre con un montón de ese aluvión zoológico, como como dijo este un representante del radicalismo en ese momento o esas sordas que parecen una murga, decían también los diarios del Partido Comunista de esa época. Muchos sectores de izquierda tradicional no no comprenden eso, qué estaba pasando, ¿no? digamos. Fíjate que por lo general los partidos de izquierda socialistas se definen Eh, ligados a los intereses de la clase obrera no el sujeto que ellos creen el sujeto revolucionario es, el, es, es la clase obrera en ese momento no, no entienden que esa era era ¿no? en 1945 ellos ven una manga de, de cabecitas negras como fueron llamados los compañeros que, que adhirieron a ese proyecto y, y no lo comprenden no, no, lo, no lo comprenden en sus términos profundos y, y le buscan explicaciones y decir bueno no en realidad esto está orquestado la de la pelea de jaureche también va a estar siempre con esos con esos sectores que, que discursivamente eh, son progresistas pero que en los hechos terminan siendo reaccionarios y antipoes ¿no? ahí la creo que, que siempre la, la disyuntiva que marcó jaureche es lo de lo, lo popular y lo antipopular Eh y que bueno y para él el peronismo en ese momento expresa los intereses de la mayoría populares concretamente. Entonces, eso es, es muy interesante cómo él va a dar la discusión desde desde su lugar con con, con distintos actores que intervienen en la realidad en la realidad política argentina. Vos tenías ahí algo antes? Eh, no, nada más. Ah, no. Porque nada, un poco la idea es También para ir para ir cerrando eh, esta primera partecita de, de un poco de, de huevos huevos y ovarios en la trinchera de la historia eh, por ahí también le leer algunas reflexiones de jaureche si te parece tanto que a mí me parecen eh, súper actuales yo quiero destacar eh, algunos conceptos yo creo que uno de los conceptos fundamentales que él ha elaborado es el de la soncera eh, que él lo pone digamos por escrito ...y lo sintetiza en el famoso manual de sonceras argentinas... Eh, ...que es un libro que él dice, bueno, lo que busca es ir encontrando... ...que todos nos vayamos encontrando esas sonceras con las que cargamos... ...y que bueno y les, que las vayamos descubriendo entre todos... En la primera edición que sale del manual de sonceras... ...está el libro y al final hay hojas en blanco... ...y Jauretch aclara que esas hojas en blanco son justamente para que uno... ...lo vaya completando, ¿no? ...y a, a medida que encuentra nuevas sonceras las puede ir anotando en ese manual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 Tienen raíz lejana y generalmente un prócer que las respalda. A medida que usted vaya leyendo algunas, se irá sorprendiendo, como yo oportunamente, de haberlas oído y hasta repetido innumerables veces sin reflexionar sobre ellas y lo que es peor pensando desde ellas. ¿Ven? Ahí digamos un poco esto de qué son las onceras. Y... y es a nivel conceptual muy interesante porque... Eh... Por ejemplo, hay un hay un pensador francés que se llama eh, que es eh, Bart, Ronald Bart, que él, por ejemplo, trabaja la categoría del mito, el mito de la burguesía. ¿no? Él dice, bueno, la burguesía construye mitos eh, a partir de los cuales hace que este sistema siga funcionando y no se ponga en crisis. Lo interesante de Jauretche es la palabra que usa, que ahora ya está desactualizada, ¿no? pero en ese momento, pensemos, este, esto, el manual de Soncera es del 50 y pico la idea del sonso no ego ¿Eh? son un sonso este Está gauchesco parece claro tiene que ver con, con eso viste cuando hablábamos recién de, de, del difícil arte de escribir fácil justamente pensar categorías desde donde podamos analizar la realidad ponerla en cuestión pero que sean entendibles porque en ese todo entendían que era un sonso no, estaba sonsdo ¿eh? alguien este eh, él busca la arranca buscando las pues las las definiciones de diccionario y aparecen ahí, ¿no? Que es este soso, desabrido, sin sal. Eh, a eso dice, según las, las la Real Academia Española. Pero él dice, bueno, se pregunta los argentinos, ¿somos onzos? Y esto es lo que nos faltaba, convencido con que estamos co, convencido como estamos de la viveza criolla que ha dado origen a una copiosa literatura que va de la sociología y la y a la psicología, a las letras de tango. No es esto de que Nos, siempre el argentino se creyó se creyó el más vivo y él dice somos tremendos azonzados ¿no? porque nos vemos repitiendo este no solo repitiendo frases eso me parece interesante también de las onceras no eh, uno no es que solo repite las onceras sino que piensa desde ella y acá me parece que está el punto fundamental que que, que nos permite pensar la realidad con esta categoría él por ejemplo él dice bueno una de las onceras madres es civilización y barbarie y no es que uno todo el tiempo esté repitiendo civilización bárbaro sino que piensa hechos de la actualidad desde esas categorías ¿no? desde que existe una civilización por lo general ligada eh, a, a tradiciones culturales o a modas de afuera ¿no? que es civilizado ¿no? que es lo civilizado y qué es lo bárbaro eh, ahí jaureche también y esto lo trabaja muy bien en, en otro librito, en el Violeta que, la <risa> historia corregidor, que se llama Los Profetas del Odio y la Llapa Él en La yapa justamente trabaja todo lo, lo que es el, el aparato superestructural, uno podría decir, o cultural, que, que se montan sobre los países semicoloniales, eh, que tienen que ver con países que bueno que lograron conquistar su independencia política, pero eh, a nivel económico siguen respondiendo a los intereses de las potencias, por ejemplo Gran, como Gran Bretaña. ¿no? Este, él retoma, ejemplo, acá en Los Profetas de, de la yapa retoma la categoría de de Abelardo Ramos, dice, bueno, ¿por qué es necesario acá dice, la formación? En la medida que la colonización pedagógica no se ha realizado, solo predomina la colonia el interés económico fundado en la garantía de las armas. Bueno, acá tiene que ver con que Jauretche despliega en este libro, por ahí de manera más conceptual que en las onceras argentinas, el manual de sonceras onceras argentinas, Eh, ¿Por qué es necesario en un país semicolonial todo un aparato pedagógico que lo sostenga? Él dice, bueno, las colonias tradicionales, el interés económico, ¿cómo se puede sostener? Y muchas veces por el poder de las armas, ¿no? Está el ejército de invasión, está presente en el territorio. Cuando un país declara su independencia política, no puede venir otro país a invadirlo con su ejército, digamos, es políticamente incorrecto. Entonces ahí dice Jauretche, bueno, se crean universidades, este, escuelas aparatos de difusión como pueden ser los medios de comunicación, que lo que hacen justamente es reproducir este, eh, cierto esquema pedagógico que, que legitima ese, ese régimen injusto. ¿no? Eh, esto venía un poco a, a, a la idea de, de cómo pensar la soncera. Esto de que él dice, bueno, lo, lo que termina siendo la soncera no solamente es repetir frases, sino pensar desde ellas ¿no? esto de la idea de, también, de qué es lo civilizado qué es lo bárbaro eh, esto está bien trabajado en este librito que se llama y acá, se me perdió, acá está, esto lo quería leer y que me había perdido el hilo pero él en la, en la parte de la yapa de los profetas del odio de la yapa, dice por ejemplo la raíz dice esta es la raíz del dilema Sarmentino, ¿no? civilización y barbaridad dice es un dilema creado con Sarmiento Dice, se, se confundió civilización con cultura, como la escuela se sigue confundiendo instrucción con educación. La idea no fue desarrollar América según América, incorporando los elementos de la civilización moderna, enriquecer la propia cultura con el aporte externo asimilado, como quien abona el terreno donde crece el árbol. Se intentó crear Europa en América, trasplantando el árbol y destruyendo al indígena que podía ser obstáculo al mismo para su crecimiento según Europa y no según América. ¿No? Ahí un poco está también eh cómo opera esa soncera, civilización. Sí, eran? sí. También lo que lo que se me ocurrió ahora, ¿no? Si alguien nos está escuchando es eh, que traigan a la discusión alguna soncera, sí. porque creo que es muy este cotidiano a veces uno hasta sin pensarlo comete eh, sonceras por la costumbre o este no sé como decía vos hoy la moda y demás eh, podríamos pensar nosotros también alguna soncera que nos haya hemos cometido sí, lui acá Luigi puede de... llegar a, a contar alguna soncera? que Este, no tiene micrófono, pero ahora lo vamos a... Lo vamos a, ver, vamos a, invitar. ¿no? a lo largo del, del programa, por ahí, quien se anima, si alguien se está escuchando, a, a, a poner en juego alguna soncera que se vio repitiendo. Eh, yo siempre rescato una, que, que yo, digamos, siempre la pensé de ahí. Eh, que tiene... Se te está riendo. No, no, no, no. Pero para mí, eh, después la descubrí, o yo creo que, que la descubrí, que tiene que ver con quienes trabajamos... Eh, en cuestiones culturales ¿no? desde una perspectiva militante y tratar de, de construir otro tipo de cultura eh, o haciendo actividades culturales en distintos barrios hay para mí una idea muy instalada que uno dice bueno, no lo que hay que hacer es eh, llevar cultura a los barrios ¿no? uno siempre se refiere a, lo, a los barrios más humildes con, con más postergados, con menos posibilidad de llevar la, la idea es llevar la cultura a los barrios o uno dice bueno que todos tengan acceso a la cultura Esa, esa en realidad ¿no? Esa es, para mí es la soncera Una de las sonceras Desde las que pensamos muchas veces eh, ¿no? La idea de que bueno no to, Todos tenemos que tener acceso a la cultura ¿Yo por qué para mí Esa es una soncera? Porque lo que hay detrás De esa eh, afirmación Es la idea De que existe una cultura no Universal A la que se accede ¿No? O accedes o no accedes a esa cultura, una única cultura. Y des desconoce prácticas este, eh, prácticas sociales que también son constitutivas de, de códigos culturales. ¿No? Entonces cuando uno dice, bueno, no, no todos tienen acceso a la cultura. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué cultura? ¿A que no van al teatro todo Bueno, no, pero digamos, también... Eh, ...eso no te permite recuperar un montón de prácticas... ...que son prácticas culturales... Eh, ...y pasa mucho... Eh... ...se tendría que pensar también... ...para uno mismo que es la cultura... ...por ejemplo... Este, ...que yo creo que para todos es... ...a lo mejor uno tiene... Este, ...un pensamiento sobre la cultura... ...otro, otro y no tiene nada que ver... ...con lo que decías hoy por ejemplo... ...de, de que sea ir a un teatro... ...o esas cosas... Este, ...nosotros hacemos cultura... ...se me hace creo que todos los días desde la que nos levantamos también, ¿no? Sí, tal cual. Mirá, yo digo un poco, siempre tratando de recuperar a Joreche, pero él también en, en Los Profetas del Odio y la Yapa dice, eh, bueno, él, en un apartado dice la, la necesidad de un pensamiento agresivo. De aquí que la crítica a una cultura, entre comillas, establecida sobre dichas bases, consiste en el primer paso para restituir los valores, los valores sumergidos de la cultura colonizadora preexistente o con posibilidades de nacer. La palabra cultura pierde su acepción aséptica para transformarse en una política cultural, opuesta a la cultura que se nos presenta como cultura. Es una beligerancia imprescindible para obtener la síntesis como resultado frente a la pretensión de seguirnos imponiendo una cultura marginada de toda elaboración propia. Eh... Claro, ahí, digamos, un poco lo que está poniendo en tensión Jauretche es esta idea de la cultura. No, dice, lo que hay es una política de la cultura, en última instancia, difundida este, o, o, o masivizada por, por aparatos de difusión, que son la escuela, que son los medios de comunicación. Eh, hay en la hay en los modales también algo muy impuesto, en lo culto, ¿no? Comer, yo qué sé, los fideos con cuchara y tenedor. Eh, uy, qué culto. Este, ¿Qué es esta persona? O comer de determinada manera, usar los cubiertos de determinada manera. Eh, no Son como elementos de Hasta distinción. la vestimenta, ¿viste? La vestimenta, no sé, agarrar la tacita de, de café <risas> este, con, el, con el meñique para arriba, ¿qué sé yo? digo no Como que eh, toda una serie de, de elementos que supuestamente dan la pauta de que uno es una persona culta. no Tener una biblioteca llena de libros es culto. Eh, ¿no? Y ahí viene mi, la zoncera esta que, que yo planteo, ¿no? que tenen, hay que generar más acceso a la cultura. No, en realidad lo que hay que tratar es de, de darle difusión y potencialidad a prácticas culturales que son distintas en todos los barrios y en distintas provincias. ¿no? Porque también a veces uno cae, en la otra zoncera, en querer encasillar eh, a, a ciertas culturas que... Eh, en algunas fiestas ¿no? pierde muchas veces su potencialidad y pasarán a ser como eh, actividades turísticas ¿no? vamos a la, no sé, a la fiesta de la pachamama que esa es la cultura andina esa, esa fiesta. Claro. Digo, no, hay un montón de prácticas, que encima son prácticas que están todo el tiempo en movimiento, ¿no? Eso también, me, en, en la cultura argentina no es salir ahora acá a la 10 y 148 con un caballo en vestido de gaucho solamente, no es solo eso. También tiene que ver con prácticas nuevas que, que se van incorporando y que, y que bueno, eh, son mucho más dinámicas me parece a mí, ¿no? Sí, no sé cómo lo ves vos van todo esto, pero... Sí, sí, eh, sí, no es... Por ejemplo muchas veces en el exterior se ve eh, cuando vienen extranjeros y demás a, a quizás ver un poco nuestra cultura y se van al tango al folclore y no solamente es eso entonces está bueno eh, que uno vea o sea se comparta una cultura propia y que la vaya armando Sí, sí. acá me sopla que ahí tenemos un comentario como se tildó la máquina este, y Luis está haciendo Luis micrófono, hizo, me hizo. parece pero, no, pero le podemos acá obsequiar un, un, uno este, como para que también nos dé una mano con todo esto que para nosotros es nuevo de, de, de hacer un Bueno, de alguien nos está escuchando Luis y se quiera temprano Alguien nos está escuchando, eso es importante, ¿o no? Y según el rating hay cuatro <risa> <risa> Esta, bueno. Vamos la visita de ahí ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo va? Bueno, Luis, hay un comentario ¿Ahí? ¿Eh? Está, está acoplando los micrófonos Esto es en vivo, pero en vivo, en vivo En vivo Totalmente en vivo Acá un saludo de Sandra Acuña Dice, para la trinchera de radio La pregunta de Augusto Que, que acá ya tiene tres oyentes eh, eh, Atentos Y estamos convencidas de que desde de esta trinchera brotarán la primavera que no, no ver No <risa> alcanzaré, no alcanzaré, Rishi. Que despejarán los espesos nubarones del odio. Ex éxitos, sandro Un saludo para, eh, para, para Sandra. para que se ha levantado el escuchado. Bueno, ahí, antes yo, digo, como para ir cerrando también un poco el, este bloque dedicado a Javreche... Hay un montón la verdad yo creo que hasta se merece el viejo este, un bloquecito por jueves pero eh, capaz que digamos podemos pensarlo ¿no? en la inauguración de una nueva sección que tiene que ver con las onceras por ahí no todo lo, sí, es, sí. con una soncera distinta pero me parecía interesante también ay, de, to, de todo el... me anoté, me anoté varias cuestiones Primero un poco la pelea que él también tiene con la prensa, ¿no? Y en esta en esta, en esta tarea que él se da de, de, de ir desazonzándonos colectivamente, eso es importante también, ¿no? Jauretche marca que uno no no es que se desazonza solo, ¿no? siempre es colectivo, ¿no? Él en un momento dice, bueno, yo soy un avivado, ¿no? Lo pone ahí en un potencial, en el sentido de que uno siempre, todo el tiempo, tiene que estar tratando de, de descubrirse a uno mismo. Por ejemplo, él dice sobre la prensa, ¿no? Algo que me parece que es un punto muy neurálgico en la discusión de hoy. Pero dice Jauretche. El periódico depende, en cuanto es empresa poderosa, en primer término del grupo financiero dueño de su capital, en segundo término de los avisadores y en su conjunto de la estructura económica que domina, dirige y orienta la estructura social y política vigente en el país que aparece. La prensa independiente no existe y la independencia es una máscara para hacer pasar la mercadería de contrabando como agua corriente incolora, indolora e insípida para que el estómago del lector no se prevenga defensivamente por eso es preferible la prensa de partido con definición porque no se propone sorprender al incauto dándole como verdad absoluta o como inocente información lo que es su verdad partidaria y su información subjetivada a mí me parece no bastante clarito eh, porque hay muchas discusiones hoy en día sobre esto de la prensa independiente y bueno y él un poco lo que pone en tensión es esto en principio que no existe no porque siempre está dependiendo de algún factor y acá lo clara no en cuanto es una empresa poderosa primero del grupo financiero de la que es dueño no muy difícilmente un diario se ponga en contra de quien lo banca y <ríe> Eh, en segundo término por ejemplo de los avisadores no de los publicistas si uno adió se va a encontrar con que por lo menos la mitad de las páginas son publicidades y esas publicidades no son gratis no este, cuestan dinero y, y bueno y ahí tiene que ver también con otro factor condicionante a la hora de la independencia ¿no? de la, de, del publicista y bueno y después obviamente de toda esa estructura económica que, eh, que lo sostiene eso me pareció a mí me parece interesante no sé cómo lo viste, Guanto. Sí, no, también. Creo que a veces también ahora en la actualidad este, se crean mentiras o se venden este un poco las noticias con tal de tener un poco más de rating o un poco más de difusión por esto de que, bueno, el rating eh, es plata, ¿no? También. Sí, bueno. Sí. Dos cositas más, si te parece, Anto, y ya lo, lo cerramos al, al bloque. Dale. Eh, bueno, una otra de las categorías que trabajó mucho Jauretche es la del medio pelo. Incluso tiene un libro que en la edición Corregidores El Verde, eh, que se llama El medio pelo en la sociedad argentina, que es una categoría también que tiene este juego de palabras eh, campechanas, uno podría decir, ¿no? La idea del medio pelo él no, no, se, no, se, no trabaja con la categoría por ejemplo clase media no, él dice el medio pelo ¿no? y ahí en un momento él dice bueno, el medio pelo es, es aquella persona que está definida más culturalmente que económicamente ¿no? ¿por qué? porque culturalmente aspira a distinguirse como a un aristócrata ¿no? eh, parte de esa élite donde que no sé que consume productos culturales distinguidos pero que económicamente eh es más laburante que otra cosa. Eh, esa, ese medio pelo también que paga colegios carísimos, pero que le cuesta mucho llegar a fin de mes, pero que, digamos, con tal de, de, de distinguir a sus hijos en esos colegios carísimos, va a hacer todo lo posible para poder hacerlo. Pero bueno, es frustrante lo que va a decir Jauretche. El medio pelo termina siendo frustrante, porque es un tipo que... Este, y él en, su momento, él en su momento lo define. Yo ahora perdí la... Perdí un poco la... Ah, está. Eh, no, es el, saben que no quieren, pero... Eh, como lo define, que es el, el que, bueno, el que no puede... El que aspira y no puede llegar a, a tener ciertos privilegios que, que puede tener este, en los sectores de mucho poder y que, bueno, y que se tiene que conformar a veces con imitarlo. este En un momento le dice, bueno, es un sector social que no es, por otra parte, la oligarquía o la aristocracia que nutre esas filas. Es el sector, acá está, del quiero y no puedo. Esta pobre gente que gasta la mitad de sus entradas en gastos de, repre, de representación. Es un drama terrible, desde aquí hasta San Isidro. Drama espantoso de gente, que manda a los chicos a los colegios pagos, tiene automóvil y para comer le queda poco. Entonces les da rabia porque los obreros comen mucho y porque no tienen otros gastos. Les da rabia porque los burgueses gastan y tienen plata y les da rabia porque la aristocracia no les da bolilla. Y ellos viven creyéndose una gran clase porque descienden de un conscripto de curumalal, de un secretario de juzgado o de un teniente coronel. Y generalmente para encontrar ese ascendente tienen que juntar cuatro apellidos. no Esto es lo que yo digo, el drama del medio pelo pasa por eso, por... Tener el mejor auto, eh, el colegio más pago y estar a fin de mes con la soga al cuello y después le da rabia que los obreros tengan para llegar a fin de mes, ¿no? Yo creo que estas manifestaciones se ven todo el tiempo, sí, ¿no? Sí, todo el tiempo, es verdad. Este, no, porque le dan le dan casa, le dan vivienda, hay quien es cooperativa, yo que me rompo el lomo, sí, que sí, estudié, sí. que trabajé. Digo, es un discurso muy... Y que tiene que ver justamente con eso, con el odio que el otro tenga, primero. Y peor... Guay, Yo igual dicen? creo que eh, por ejemplo el medio pelo como lo dice acá Jaureche eh, a lo mejor es como el como decías vos también el llegar a ser lo que lo que uno no es y a lo mejor también la, la importancia que se le da porque es como que a veces hay hay clases que le dan mucha importancia a llegar a a una cierta digamos eh, cierto nivel social económico este más aún que, no sé, si tienen algo para comer en la casa y demás sí, es un problema es una angustia ¿Sí? Anto, cerramos con esta frase y vamos a, a un temita eh, en otra de las oportunidades él dice, bueno a, habla de la sumisión del medio pelo este, a, a una oligarquía que lo desprecia también, porque digamos, lo ningunea entonces dice Jauretche, bueno, usted puede hacer un fácil test, dice, yo lo he hecho sé ¿Sí? que un fulano ha gastado 15 millones de pesos en un departamento en de Avenida Libertador. Nos encontramos y le adiviné la intención de, inform de informarme de su compra. Como corresponde al guarango. Bueno, esa es otra categoría, ¿no? Eh, esto de que, che, están esperando el momento de decir que me compré, ¿viste? Sí. Pero yo quiero saber si está frustrado como tal y lo madrugo diciéndole, antes que me dé la noticia, y dice Jauretche que le dice... Estoy muy afligido por un amigo que se ha gastado más de 10 millones en un departamento de Avenida Libertador. ¿Y por qué se aflige? Me pregunta inquieto. Y yo le contesto, ¿y por qué? Porque Avenida Libertador no es Bain, dice, ¿no? Era. <risa> Pero, ¿entonces qué es Bain? Le dice le pregunta el tipo desesperado. Y Bain dice, es la Plaza San Martín hasta Recoleta, de Santa Fe hasta el Bajo... Y dentro de ese radio, va muy bien el codo aristocrático de Arroyo, como dice Ma Mallea, Juncal, Guido, Parera. Le veo la cara al hombre que está desesperado y entonces lo remato. La avenida Libertador es como tener un leopardo de tapicería sobre el respaldo del asiento trasero del coche. El leopardo lo tiró a la vuelta, del departamento no sé. ¡Ja, <risa> ja Bueno, con esto nos vamos hasta el al primer corte, eh, de la mano de una banda local, ¿está bien? que por suerte hasta hemos compartido escenario en la subestación, y hoy es una banda que está creciendo mucho, que es de la Gran Piñata. Vamos a escuchar la historia de la mosca y la araña.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 Cine, música, varietes, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Bueno, largamos este segundo bloque de Trinchera de Ideas. Tenemos algunos comentarios. Anto, te, te, te comento que Dale. nos está escuchando gente. <risa> eh, y tenemos, por suerte, eh, dos comentarios que han compartido Sonceras. Una es el comentario de Pablo Rossi, que acá está también. Se hizo presente hoy como un radio escucha. Que nos dice, ¡Eh! con su voz que lo caracteriza, yo te voy escuchando. <risa> eh... Eran dice, muy bueno el programa, eh, les dejo una soncerita, dice, el campo somos todos, si al campo le va mal, a todos nos va mal. no Esa es una soncera que también se repitió mucho durante el conflicto por la resolución 125. Eh, buenísimo, ahí tenemos una soncera. Queríamos decir, también la semana man nos, nos mandó un saludo Mario Alessandrini, que es uno de los chicos que conforma otro de los programas de la radio que es Último Acto, dice, felicitaciones chicos, un programa más que se suma a esta gran familia, así que nos dio la bienvenida. Por el otro lado nos saludó Fede, Fede Campos, este, que dijo, bueno, estoy escuchando, nos pone muy bueno programa, y dice, hay muchas onceras. Una nauseabunda, a mí me parece que responde a los comportamientos delictivos dentro de nuestra sociedad. Copiar la manera de hablar de las cárceles y las canchas para después estar traza, trazado por el medio pelo. Primero quieren la bomba y después caminan por el barrio. Esto genera violencia y es socialmente aceptado y no se puede considerar cultura y folclore porque deriva del hemisferio menos ra racional del cerebro. Después está por supuesto, los que hablan bien y nos, y nos abrochan como la mayoría de los políticos. Un abrazo. Muy lindo programa, muy lindo programa Nardo. Muy lindo programa, <risa> este, Saludos y, para... Felicito, le mando un a Fede, que ha aportado con una nueva soncera. Bueno, eh, segundo bloque, segunda sección, que un poco la idea de la sección es este actualidad política, vamos a decirlo, el tema de la semana. Y vamos a hacerlo rapidito, porque por suerte llegaron nuestros invitados que estuvimos promocionando este en estos días eh, para, para compartir con nosotros el... El, la sección Bancando la Parada Que son los compañeros de Quilmes Oeste Del barrio Nova Que nos van a estar contando un poco Cuál es la experiencia cultural Que vienen desarrollando ahí En el barrio eh, Pero bueno Tenemos un poquito de actualidad política bueno, También para ponerlo en tema También invitados todos a quien quieran Participar vía Facebook por el tema Anto, vos habías preparado algo Sí, preparé eh, Algo que está hablando mucho Estas últimas semanas Estuve hablando también eh, Con gente Allegados Y en el Face mucho se estuvo viendo también Que es eh, el fútbol, el cambio de horario De los partidos, entre comillas, más importantes uh -huh. eh, En lo que es el torneo de, de ahora Que justamente se da justo en el mismo horario eh, Del programa de la Nata Los días domingos Los días domingos, sí, que es periodismo para todos Y todas <risa> Para todos, dice él <risa> Bueno, este respecto al tema lo que se dice mucho lo que está hablando de, de demasiado es que es por un tema de competencia y se toma la Nata, Grupo Clarín y demás eh, para ir contra el gobierno, ¿no? para criticar una vez más eh, una decisión del gobierno eh, lo que yo más o menos estuve viendo, vi una bueno, que me causa la verdad la vergüenza ajena que dice. La nota dice, "Vos sabés que es raro, pero esto de querer tapar las cosas con fútbol me hace acordar algo y no sé a qué." Ya. Irónicamente está comparando a Cristina con eh, Videla, ¿no? Sí. Cuando en el Mundial sí, quiso el mundial. Eh, tapar, digamos, todo lo que una parte de la realidad de ese momento. Este, bueno, ahora lo que yo estaba pensando, ¿no? Si bien en ese momento se quería tapar, digamos, la otra parte de la realidad, de la dictadura y demás. Eh, se tapaba al, con un monopolio, digamos, ¿no? Este monopolio ahora está, para mí, manejado por Clarín. Y, y bueno, intenta intenta también un poco eh, tapar... Eh, o sea, no me quiero mezclar, digamos. Pero más o menos lo que quiere hacer, o sea, con su programa central es tener un poco más de rating que como hablábamos antes tener rating es tener plata uh -huh. y no y lo que se está criticando mucho es que bueno Cristina está poniendo ahora el programa que más rating puede llegar a tener que es en este momento el fútbol en lo que es Canal 7 para eh, tapar o más o menos que la gente vea más fútbol en vez de escuchar a la nata creo que el, el rating es eh, algo que se ve siempre en lo que es la televisión uh -huh, sí entonces eh, me parece no está mal poner el programa que más audiencia trae en el canal eh, como llama Ay, me en el, de la en, TV en, en, ahí está. en el canal de la tv pública eh, porque en ese horario además a las 22 horas es donde más audiencia está mirando televisión entonces si vamos en el caso de rating y demás no me parece que está mal que esté que pongan fútbol para todos Después, con el tema de la inseguridad, también se habla sí, aparte, mucho... Sí, la Nata tiene programa toda la semana, digo, ¿no? Después se, Además, se repite, digamos, en cadena nacional, pero... Claro, digamos, o sea, si vamos a o sea, hablar de algo este obvio, el fútbol no se pasa en cadena nacional. Entonces, todos tenemos la posibilidad de ver lo que queramos. O sea, el que ve la Nata va a seguir viendo la Nata uh -huh. y, y nada más. O sea, no no es que se pasa fútbol en cadena nacional y demás. Después con respecto a la inseguridad que se estuvo hablando también muchísimo que se ataca también este, que va a haber más problemas. Primero, inseguridad no tiene que haber. Es algo que se tiene que trabajar y se está trabajando eh, después de tantos hechos ¿no? que hubo. Pero si vamos al caso este, las eliminatorias del Mundial se los días de semana, será bien tarde sí. y nadie se quejó. Sí, sí, tiene que... Este, después también las los partidos de la Copa Libertadores también se están dando a las 10 de la noche aproximadamente y nadie se quejó. Entonces, ¿qué pasa? Para mí se están agarrando de esto, se están quejando, porque justamente eh, esos días no, no está la nata. Y sí. Entonces, está, bueno. Están nerviosos, dirías. Están nerviosos, dirían esto. Bueno, es, es, un, es un lindo tema. yo Algo más con, eso, con respecto a eso, Banto, que vos fuiste... No, no, solamente ponerlo en discusión un poco ¿no? sí. eh, eh, la idea es esa no también rosa el absurdo también a yo creo que rosa el absurdo eh, tiene un poco que ver con esto de miente miente también y algo quedará yo creo que es una persona que los domingos dice se da digamos la libertad de pre, la delibera da al ejercicio de la libertad de expresión para decir lo que quiera Total, de última en la semana lo saldrá a desmentir, ¿no? Tiene ese juego, pero el tema ya, digamos, está colocado en agenda. Ese es el problema también que, que tenemos, ¿no? Esto de que se puede decir cualquier cosa. Y después al otro lunes, capaz, al otro día, capaz que sale y dice, no, la verdad no fue así. y Pero bueno, ya está, se dijo, y se dijo en un momento, eh, pero bueno... Ah, es ese es un, también es la batalla tema, por sí. la soncera, ¿no? De discutir si a discutir la digamos el desarrollo de un país pasa por pensar si no sé, si el fútbol para todo tiene que ir a las 9 o a las 10, digo, hay cuestiones también. Pero bueno, <ríe> eh, yo yo un poco también estuve de, pensando en el tema, otro de los temas que, que viene fuerte y también es generador de muchas onceras, es este Eh, el anuncio de la secretaría de deercio de, del viernes 31 de de, de, sacar, de publicar una lista de 500 productos que quedarían con su precio congelado a través de un acuerdo que se hace con distintas cadenas de supermercado, 500 productos que representan este, el 60% de la, de la canasta básica de consumo y que también digamos ha traído ha disparado diferentes puntos de vista este, muchos hablaban de que eso era insostenible, se si habían fijado al principio no eran creo que 60 días y todos decíamos bueno, el día 61 se viene todo eh, se, se, se derrumba todo no se puede sostener después se, se pusieron 120 días de congelamiento de, de precio decía no el día 121 cuando llegue que va a pasar va, no? digamos estos eh, anuncios apocalípticos y sin embargo hasta el día de hoy este no ha pasado y el congelamiento de precios sigue funcionando. Eh, lo que también a esta eh, a esta iniciativa de sacar una lista de productos con estos 500 con estos 500 productos una lista de precio con estos 500 productos se le ha sumado también esa campaña de mirar para cuidar ¿no? donde distintas organizaciones ong que respaldan los derechos del consumidor organizaciones sociales se pueden dedicar a recorrer supermercados y también hacer un control de si las empresas que han este, acordado mantener el congelamiento de los precios de sus productos, eh, lo están haciendo. ¿no? Porque ahí también tiene que ver con una responsabilidad ciudadana de nosotros también poder ejercer un control sobre sobre las empresas. Y ahí yo, cuando venía un poco pensando en esto, y estaba tratando, de, el otro día leía una notita de Alfredo Zayat, muy interesante, y también la estuvo un poco flayando por televisión, pero... Bueno, en principio de esto ¿no? que es que se eh, se anunciaba el derrumbe eh, que, que después digamos de, de, de, de los días pautados por el congelamiento de precios iba a dispararse una ola inflacionaria que no se podía detener y a mí ahí me parece fundamental que poner el eje digamos de discusión en este tema eh, no tanto en ese hecho particular sino en lo que se está discutiendo de fondo ¿no? y que tiene que ver también con este problema de la inflación, porque al fin y al cabo lo que hace esta medida del congelamiento de productos, de los cuales el 60% es parte de la canasta básica, lo que intenta también es ser una medida que pueda ponerle un poco de freno a los procesos inflacionarios a medida que se van desarrollando políticas este más estructurales por ahí para trabajar el tema. Eh... Y ahí me parece que está la discusión fundamental. Yo rescato un poco algo de... ...de lo que dijo Cristina Kirchner en su discurso del 25 de mayo... ¿no? ...que dice, bueno, los precios no los fija el gobierno, no los fija el INDEC... ...los fijan las los empresarios al fin y al cabo... Eh, ...me parece que ahí yo recuerdo muy bien el conflicto que hubo con el tema de la yerba... ...cuando en realidad se le dio un aumento este, en el precio a los productores de yerba... ...y enseguida las cadenas de distribución llevaron ese precio al consumidor... ...para no perder margen de ganancia... Eh, entonces es un tema bastante delicado Yo creo que hoy no lo vamos a de poder dedicar mucho tiempo Porque estamos justos con el tiempo sí. Pero pero sí me parece interesante Por ejemplo marcar esto Que lo marca Alfredo Zayat en su nota Que tiene que ver bueno Dónde está el origen de, de, de la inflación Por ahí o en qué Dónde hay que verlo Y él menciona cinco fuentes de tensión inflacionaria La llama él Uno es la devaluación de la moneda Como política de administración del tipo de cambio no La devaluación misma genera también Eh, cierto proceso de inflación. Por el otro lado, la suba de los precios internacionales de las materias primas y de los alimentos también. Por eso me acuerdo que las retenciones eran un poco también este de tener el, el proceso inflacionario para que no se disparen los precios. Por otro lado, y nombro un tercer punto que a mí me parece fundamental, que es la concentración de la oferta y el abuso de la posición dominante de monopolios y oligarquías, ¿no? Cuando vos tenés cinco empresas, por ejemplo, que manejan el mercado de la yerba, claramente esas cinco empresas pueden generar un acuerdo y fijar precios y digamos el consumidor queda indefenso frente a ese a ese atropello porque digamos y si después no tiene, no tiene dónde recurrir también ¿no? en el supermercado aparecen esas marcas de esos precios eh, entonces digamos la concentración eh, de la oferta genera justamente que las empresas puedan poner el precio que ellos quieran ahora voy a detallar así muy rápidamente eh, cómo está digamos el mapa de de concentración de empresas en Argentina y ahí vamos nos vamos a dar cuenta, digo, por ejemplo, la Serenísima y Sancor manejan el 70% del mercado de los lácteos y claro, digamos, ¿cómo compites ahí? Hay tres cadenas de supermercados que también manejan todo lo que tiene que ver con los precios de alimentos, son fijadores de precios y después a los pequeños productores no les queda otra muchas veces que adaptarse o fundirse. Por otro, menciona un cuarto elemento, la estructura productiva desequilibrada y heterogénea, con rigidez y asimetrías sectoriales, y el consiguiente estrangulamiento de la balanza de pagos, ¿no? la restricción externa, que también genera un proceso inflacionario. Y por el otro nombra la revitalizada puja distributiva, que eso es otro tema fundamental, y ya digo cuando, por en la década ganada, cuando pensemos en la economía, lo vamos a trabajar con más profundidad, pero la puja redistributiva... Eh, desde una minada ortodoxa también, creo yo eh, dicen que generan inflación no por ejemplo el aumento de salarios muchos economistas dicen que eso genera inflación porque se, se toma digamos a la mano de obra como parte de los costos de producción entonces claro, si vos aument... si vos hacer un mate te sale, no sé 20 pesos de salario, 10 pesos de materia prima y, no sé, y otra cosa más salir de materia prima no sé, y tenés que tener 5, 5 pesos de margen de ganancia por ejemplo lo va a cobrar 35. Si vos aumentás el salario supuestamente en esa teoría de los costos, vos va a tener que aumentar el precio final. Ahora viéndolos desde otro lugar, en realidad lo que pasa es que si uno aumenta el salario, lo que se reduce es la ganancia del empresario y ahí está el tire y afloje y por eso muchos economistas de la ortodoxia dicen, no, lo que no hay no hay que aumentar los salarios porque eso genera una ola inflacionaria. Eh Cuando en realidad lo que está ocultando, que sí, la genera, pero porque los empresarios muchas veces no quieren perder márgenes de ganancia. Es lo que pasó con la yerba, por ejemplo. Eh, entonces, nada, me parece que este es un tema, no el tema de la lista de los precios, para trabajar. Eh, Saber sí, bien extendido. de dónde se origina, o sea, que eh... la gente se, o sea, se entere bien y que no sí. es todo culpa del gobierno, como dicen, y demás. Eh, está bueno eso trabajar. También creo que hay un montón de puntos de lo que es... Eh, la venta y demás, de también de lo que es eh, socioeconómico también. Eh, la economía social está haciendo también eh, un trabajo ahora que quizás en el próximo programa lo vamos a hablar con una de nuestras invitadas también. Uh -huh. este, sí, que, bueno. sí, sí. Pero bueno, eso, yo un poco estaba tratando de, de, de, de buscar. Hay, una, hay un trabajo de, de Roberto Navarro, que se, que se llama, que salió en cash, en el suplemento cash, que es dueño de las góndolas, le puso. Y yo leo solamente y con esto cerramos. Pero dice, el mercado de alimentos en el país está fuertemente concentrado. El 80% del aceite que se consume lo producen dos empresas. Molinos, Río de la Plata y Aceitera General, Dehesa. ¿Está bien? Ahí ya tenés, en dos empresas que concentran el 80% de la... Claro, digamos, es bastante... Difícil, ¿no? En lácteos, el 78% lo manejan, la serenísima y Sancor, lo que decíamos Entonces recién. En enlatados, como tomates y arveja, la posición dominante la ejerce Arcor, que concentra el 70%. El 75% del azúcar se que se consume es azúcar Ledesma. Ledesma tiene una tradición bastante nefasta ligada, digamos, a... Eh, a la dictadura y a la desaparición de, de, de muchos trabajadores del de, de desma y, y obviamente otro tipo de abuso que comete con comunidades indígenas, etcétera Esas empresas este, hegemónicas, dice Navarro, en sus mercados elaboran productos de primeras marcas con demanda creciente de la clase media y media alta. Ante esa situación aumentan los precios por arriba del incremento de sus costos y del resto de las productoras de alimentos. ¿Está bien? Eh... Digo, ahí me parece que, por ejemplo, se eh, dice, el bizcochero exquisita de Molinos Río de la Plata subió el 52% en el 2010. La mermelada, la campañola, de arco, el 41%, el azúcar de Ledesma, el 39%. En promedio, en 2010, el incremento de desprecio de esas cinco empresas fue del 32%. Debido a esa posición privilegiada, sus balances reflejan ganancias de hasta el 50% anuales sobre su patrimonio neto. Entonces... Digamos, frente a este panorama, o ¿cómo actúas Frente a las empresas? digamos Si no es a través de un mecanismo de presión Que le ponga un poco de freno a ese abuso de Decir, bueno, como son empresas En una posición Súper dominante en el mercado este Reducirle ese margen de acción Porque si no, digamos el consumidor Queda completamente debilitado Frente a esa situación eh, En sintonía con esto viene lo de la lista de precios Y también el control que hay que ejercer Sobre eso, me parece que Ahí está el punto fundamental. Yo cuando se habla de la inflación, a veces me parece que el, el gobierno cae en una contestación errónea en, en discutir la veracidad o no de los datos del INDEC, porque el, el acento se tiene que poner en quiénes son, primero, los factores que generan el aumento de precio y quién se está quedando con ese aumento de precio. Porque si hay un producto que te aumentó el 20%, alguien claramente se está beneficiando con ese aumento. este Entonces... Me parece que es un tema para trabajar largo e entendido, que por ahí hoy no nos da el tiempo, pero eh, sí me parece bueno poner en discusión esto, ¿no? que empecemos a pensar, bueno, este, esto de la inflación, eh, ¿a quién está beneficiando? yo Estos datitos que tiramos recién, eh, como está el mapa eh, de las empresas de nuestro país, es alarmante en el sentido de que, claro, hay un, un, un enorme poder por parte de algunas empresas de tener capacidad de fijar precios, Y claro, como monopolizan la oferta, es muy difícil competir. Como vos decías, hay salidas posibles, se está pensando, desde incluso la economía social, vamos a, tra a traer compañeros que están trabajando en eso, eh, pero bueno, es muy difícil en un mercado hiperconcentrado poder competir combatir eso sin caer en estas medidas que tienen que ser de un control muy estricto ¿no? y a mí me parece también interesante la participación de la ciudadanía en ese control no, no, no estar todo el tiempo ligado o, o dejando dejando esa tarea a otro sino uno haciéndose cargo de, de eso y bueno y salir a pelear también el precio justo en última instancia bueno sí Eh, para es sí, uno de los temas dos de los temitas que elegimos hoy para el tema de la, de la actualidad política uno, uno el tema del de horario del fútbol y por el otro lado esta supuesta controversial lista de precios este tenemos creo tenemos tenemos otra comentario. publicación si ¿sí? antes de irnos al, al corte al, al, vamos a, a leer este nuevo comentario que ahora no lo puedo ver porque porque bueno las computadoras son lentas <risa> este, y, y se tildan y esas cosas. Pero ahí está bajando, mirá. Tenemos un de Nico Moreira. Mirá, ¿no? Dice Nico Moreira respecto a la nata. El boludo argentino <risa> es el que te dice que tiene la posta y la única fuente que conoce es la de los ñoquis. Es una frase que él pone de Enrique Pinti Eso tiene que ver con esto de lo de la zoncera, no igualmente es muy controversial el tema la nata, es evidente que el gobierno lo hace para taparlo sin embargo deslanatizar de des a los que están envenenados con sus informes huecos no pueden ser curados eh, la gente que quiera mirar a la nata lo va a hacer durante la semana o cuando termine el partido lo va a mirar por internet, etcétera Porque el único objetivo de esa gente es indignarse gratis. No importa que tenga fundamentos o no, sino tener una excusa para insultar a la yegua, entre comillas. Así que, bueno, ahí el aporte de Nico también con respecto a, eh, al tema de la nata que vos planteabas, Santo, Eh, y que bueno. yo creo que en realidad lo que es la Lanata, la Clarín, lo único que quieren es que la gente no elija qué ver. O sea, es todo lo contrario a lo que supuestamente ellos creen que están haciendo o decir, digamos. Es como decíamos hoy, eh, inventan como un, una forma de decir con palabras este a lo mejor lindas, ponele, para que... Pero en realidad para mí creo que, que quieren eso, que la gente no... Eh, vuelva a lo de antes, a no elegir qué mirar. Sí, por eso. Yo creo vamos a dedicarle algún programita a ese tema puntual. Pero bueno, ahora nos vamos a ir con otro temita. En este caso, este amigos de... Me sale de Ciudad Oculta, pero eh, no, no recuerdo. Eh, los Gardelitos, eh, eh, ¿no? Sí, vamos a escuchar un tema de Los Gardelitos, que van a estar acá, en, en nuestro conurbano, dentro de poquito, en Space. No sé, no me acuerdo cuándo, le mandamos el chivo. El chivo. ¿eh? ¿Eh? El 28. El, el 29, viejo Elsiland, el ¿eh? Sí. El viejo Elsiland, para los que fuimos a la matinee de este Vamos a escuchar un poco de rock and roll, libertad condicionada, y ya, luego de este tema, arrancamos con el tercer bloque y con nuestros grandes Invitados. invitados.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 Frente a la plaza, la paz No seas Pancho búscanos en Facebook Último acto del programa www.ultimoactoelprograma.blogspot.com Selego no se paso, no se paso. Te canto Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas Invisibles, silenciosas y simultánea toda la invasión es subterránea Bueno, tercer bloque, Anto, de Trinchera Ideas, se está haciendo realidad este, Hemos llegado al tercer bloque este, Y vamos a inaugurar en este tercer bloque una sección que también la idea es sostenerla todos los jueves que la, sección, la sección se llama Abancando la Parada ¿Está bien eh, la idea es un poco en este espacio eh, traer y repensar entre todos distintas experiencias que se vienen llevando adelante en distintos barrios, distintos laburo desde la cultura, desde la economía social, desde diversos ámbitos, que justamente muchas veces lo que es, es eso, no es bancar la parada este... Un poco frente a un montón de adversidades que hay Y que parece que bueno, que no se puede, que no se puede Hay un montón de compañeros en un montón de lugares Haciendo cosas súper interesantes Y que bueno, muchas veces no tienen difusión Y para inaugurar esta sección Hemos traído a grandes amigos este Vienen de tierras lejanas Desde Quilmes Oeste Desde el barrio Novak Llegan a Berazategui Desde los suburbios del barrio Novak Llegan a Berazategui Centro Este... El Titi y Ema, dos compañeros este, de ahí del barrio que vienen sosteniendo un laburo cultural, deportivo, social, de todo. no Ahí con diferentes eh, construyendo desde diferentes lugares, desde el Centro Cultural Viejo Cepeda, desde el Club Ernesto Che, desde la Cooperativa Domingo Mena. También se suma ahí el laburo en, en el barrio La Odisea con, con, con los Piratas de La Odisea y el Club. Bienvenidos, buenos días a ambos dos. Buenos días gente, buenos días la audiencia, buenos días a todos. Bueno, este Bueno, un poco eh, Titi, es mal que se anime a tomar la posta. Eh, podríamos empezar charlando un poco de la experiencia del centro, si les parece, del centro cultural eh historizándola un poco, ¿no? Eh, eh, querés contarnos ahí Titi cómo se crea el centro cultural, este este va, va cumplió cinco años, ¿no? Este es el quinto año ya que tiene de vida y es un proyecto que empezó siendo un gran sueño, ¿no? Porque digamos, era un terreno baldío Y un día dijeron, no, acá tiene que haber un centro cultural es Una cosa medio loca, ¿no? Porque, digo, un terreno baldío Que, este, que se les ocurra hacer un centro cultural Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se crea el centro, Titi? Y más que nada se crea por una necesidad De, de las cosas que nos fueron pasando de, Durante la historia, ¿no? Eh, veníamos de... De, de la década de los 90 eh, con todos los compañeros eh, bastante golpeados eh, las familias golpeadas eh, y bueno desde ahí eh, todos los pibes golpeados ¿no? eh, veíamos veíabíamos que no no teníamos eh, herramientas como para para pelear con eh, lo que lo que se había instalado que era el tema de el tema de las drogas el tema de, de mucho alcohol mucha violencia y nosotros veíamos eh, que eso iba a ser como una herramienta para nosotros para para empezar a combatir todo eso transformar eh, toda esa esa cultura que nos pusieron y, y transformarla en la cultura que realmente Eh, ...queremos para los pibes y para la gente del barrio. ¿Querés contar un poco, Titi, cómo fue ese proceso... ...digamos, de construcción del centro? Esto de... ...bueno, que empezó también siendo una toma... Eh, ...del terreno... Sí, esto fue en... ...en el 2008... ...eh... ...bueno, como decía recién, necesitábamos un lugar... ...eh, en el barrio había un lugar, pero no nos... ...abrían las puertas... ...y... ...y bueno, vi, eh, sabíamos que había un lugar eh, abandonado... Eh, ...donde antes funcionaba una huerta... ...y nos juntamos con los vecinos, con algunos chicos... ...y conseguimos una casilla y nos decidimos meter... ...ahí tuvimos eh, tuvimos una desgracia el segundo día de toma... ...porque un compañero eh, que se quedó de guardia ese día... ...para cuidar el lugar... Eh, se prendió fuego El 70% de, del cuerpo y, y bueno, el compañero que se llama Viejo Cepeda En honor al compañero Fue que le pusimos eh, Al Centro Cultural Viejo es, es Cepeda Es un homenaje en vida Es un homenaje en vida Porque bueno, por suerte eh, Ahora está con nosotros eh, Está medio en chapelota Por todas las, las quemaduras que tiene Pero eh, como decía, acompañando a pleno Y bueno, ahí se decidió arrancar. Eh, empezamos a limpiar el lugar, eh, plantamos la casilla, empezamos con algunos talleres, empezamos con la copa de leche, eh, se armó la cooperativa Domingo Mena. Eh, empezamos a hacer eh, también algo más productivo, que es eh, el armado de bloques. Nosotros con los compañeros... Eh, Más que nada para, tra para transformar todo esto de lo que había dicho recién, eh, habíamos pensado que bueno, para darle un poco más de identidad al lugar y, y los pibes lo puedan eh, cuidar o respetar eh, o hacerse cargo del lugar, decidimos hacer eh, los bloques nosotros para, para construir en nuestro propio eh, centro cultural. Y, y bueno, desde ahí se fue agrandando un poco más porque ya los vecinos ya no pedían bloques compañeros ya no pedían bloques y bueno se fue como haciendo un, un microemprendimiento digamos, un, algo productivo y bueno hoy en día ya, ya tenemos casi terminado el centro cultural eh, están funcionando muchos muchos talleres como por ejemplo, no sé, eh, violín, eh, flauta, Eh, hay periodismo, hay teatro, hay danzas, hay murga, eh, hay taller de herrería, carpintería, textil. Eh, bueno, diferentes talleres que fueron llenando el centro cultural de actividades y, y los pibes hoy en día, digamos, eh, realmente tienen una... Una, cierta, ...una cantidad de, de, de cosas como para poder elegir qué quieren hacer, ¿no? La idea, la idea final de esto es que se transforme en una escuela de arte y oficio, ¿no? Sí. Eh, vos, Ema, ¿cómo te sumaste ahí al centro? ¿Por qué? Estopa, digamos, sos uno de los, de los más jóvenes que... ...o que empezó, el otro me contaba un poco el Titi... ...que voy ibas a, a laburar ahí siempre de, de pibito... Digamos, ¿qué es lo que te motiva a seguir participando del espacio, al mismo ¿no? tiempo no. sobre nuestra unidad preguntas Las hormigas mueren Eh, de a poco se fue construyendo el centro. Ahora, Emma, y tuvimos un problema técnico, llegó ah. un, un silencio porque estaba apagado ese micrófono. Eh, ¿Nos contaba un poco de vuelta a <risa> esto que venía diciendo? Eh, bueno, era uno de los jóvenes que estaba ahí en el, en el barrio Novak y, como decía Titi, el lugar donde se eh, era el futuro centro eh, estaba muy muy abandonado y pensando acá todo todos los vecinos del barrio que podía construirse algo nuevo, ¿no? Y bueno, después de eso, que de que los compañeros empezaron a, a formar el centro y de a poco, es como que había un apoyo, ¿no? Pero a la vez, eh, ¿cómo te puedo decir? Habían jóvenes que no se sumaban. Y después con el tiempo que fueron surgiendo los talleres, eh, los nuevos talleres que, que se hicieron, bueno, me fueron comentando. Y ahí me fui sumando a los talleres, ¿no? Por ejemplo, ahora, eh, bueno, tienen la de formación, el de teatro... El de periodismo eh, que estamos haciendo en la revista con con una, con una profesora agustina eh, bueno también con el tema de los bloques eh, sabiendo que eso está muy bueno para jóvenes como yo que, que se puede aprender no que se puede se puede aprender de poca edad, hacer cosas nuevas y todo eso. Eh, nada compartiendo eh, cosas nuevas con, con distintas distintas personas de distintos lugares por ejemplo con chicos de barrio lo Odisea ayer en Varela con los chicos que apoyan a Agustín Ramírez. así que no nada, la verdad, muy contento y siempre que haya algo nuevo, sí van van de parte de algunos de los jóvenes vamos a estar para que otros otros jóvenes se puedan sumar, puedan sumar. Sí, ahí hay algo interesante que he escuchado muchas veces el mismo de voz de distintos compañeros de del centro cultural me parece que está muy fuerte esta idea En los más grandes Titi, no sé si también pasa lo ves así De que De que muchos de los compañeros más grandes Dicen, bueno, esto no es para nosotros no Esto es también para las generaciones Que vienen atrás que Tiene que ver también por ahí eh, Con una deuda De recomponer eh, Un montón de cosas que se fueron perdiendo Y a mí lo que me parece a mí Más sorprendente de la experiencia Es esta firmeza en eso de decir y, y también que en ese en esa práctica uno deja de lado un montón de individualidades ¿no? porque también digo me parece que el laburo en el centro cultural consume un montón de tiempo personal que se puede estar yo que sé utilizando en otras cosas no digo dejar también ese ese tiempo personal al servicio de un proyecto que es colectivo ¿no? me parece que también es una de las cosas que pasa Qué otra cosa interesante, titi también es esto yema de cómo de cómo se fue combinando el laburo de oficio con también el laburo de arte, ¿no? Eh, ¿Por qué digamos ven ustedes que hay que tienen que estar las dos presentes, qué qué hay? Y prim primero el, por el tema del arte creemos que eh, es una herramienta para los pibes que permite esa herramienta, digamos, que ustedes le ponen tanto el acento ahí en, ¿no? Digo talleres de violín, por ejemplo, que sí. eh... para, para nosotros que lo discutimos siempre, el arte te abre la cabeza y te permite pensar, te permite elegir y decidir eh, lo que quiero eh, lo que quiero de, de mi persona, digamos, ¿no? Eh vez eh, porque lo vivimos lo vivimos eh, vivimos eh, eh, muchas épocas donde no había centros culturales donde no había donde solo estaba la, la olla popular que eh, fueron fueron conquistas también ganadas y fue la resistencia no pero no no pasaba más de llenarnos la panza de eso no y bueno estas cosas no estaban los centros culturales no estaban y Y solo mirarlos eh, solo mirar digamos los barrios los pibes eh, ahí nos damos cuenta lo necesario que es el tema del arte y la cultura eh, nosotros vivimos muy eh, muy de lleno eh, muy adentro el tema de, de cómo es de los pibes los pibes muy golpeados los pibes sin, sin ganas eh, queremos cambiar eso estamos cambiando eso Eh, del lado del oficio, eh, la, la, la, obra, eh, la mano de obra eh, capacitada eh, la destruyeron, digamos, ¿no? la, las escuelas técnicas eh, la cerraron, eh. nosotros queremos cambiar todo eso, queremos eh, darle ese tipo de herramienta a los pibes para, para que se puedan manejar eh, libremente. Esto, eh, ¿ahí antes tenías algo ahí para decir? No, lo que, lo que rescato también es que, eh, que es como un espacio de contención, ¿no? Con todo esto lo que vos nos estás contando y demás, eh, contener a los chicos y también eh, darles una, una posibilidad tanto laboral como, como cultural también, ¿no? Eso está, está bueno y es eh, destacable. Sí, por ahí uno piensa en que hay muchos proyectos culturales, pero capaz que se centran en solo ofrecer un servicio ¿no? acá me parece que va mucho más allá de, de ofrecer un servicio de taller no sé de guitarra por ejemplo no eh, digo por lo que veo ahí pareciera en parte también la excusa los talleres la excusa en el sentido para tener un lugar para juntarse no es una excusa es una excusa para juntarnos para conocernos para compartir y para ir cambiando todo eh, todo, todo lo, lo que a nosotros nos parece mal eh, nosotros de, nosotros vivimos en un barrio donde donde está eh, construido por, por eh, las viviendas del plan federal eh, para nosotros eh, esto se construyó en el de empezó en el 2003 eh, para nosotros eh, tener tener hoy una vivienda digna con Eh, con agua cloaca eh, agua eh, no sé gas eh, es es algo algo que nos, es un sueño digamos para cada vecino eh, tener su casa tener su casa eh, digna y tener todos esos servicios que, que vos cruzás la calle en el barrio de frente y no tienen ni siquiera agua corriente digamos eh, para nosotros para eh, es un, es un valor muy importante lo que le faltaba era eh, darle un sentido al barrio para para profundizar realmente eh, todo, todos estos cambios que queríamos hacer eh, nosotros en el en el barrio de enfrente nos dividía un arroyo no eh, y bueno era como una frontera eso hoy en día hoy ya tenemos un asfalto eh, y pudimos unificar los dos barrios Eh, los pibes del, del barrio colino ya empiezan a venir al centro ya se empiezan a capacitar empiezan a hacer actividades juntos con nosotros y la verdad que eh, hoy en día realmente eh, estamos muy contentos por todo lo que cambió ese lugar por toda la vida que tiene por todo lo que lo que vamos a seguir haciendo y por todo lo que nos falta no así que nada, es ¿Y en qué se diferencia el centro cultural de otros espacios culturales? Por ejemplo, ¿no? Yo qué sé más. Porque hay centros culturales, no sé, pueden ser eh, centros culturales privados, sí. centros culturales sí. municipales, hay, digamos, hay... Eh, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le viene a agregar el centro al barrio, que es nuevo? Eh, eh, no, primero que se destaca de muchos centros culturales que no se paga ninguna cuota y en en el viejo Cepeda, ¿no? Y, y lo segundo también es muy importante que, que cada cada compañero que viene a capacitarse eh, en cualquier tipo de taller eh, una vez que entra al centro pasa a ser un, un amigo y, y que tratamos de, de acompañarlo en todos los proyectos que, que se le pueda ocurrir para Para, para no dejarlo solo para para que siga creciendo y bueno esa es una de las la dos cosas digamos que se diferencian Yo, y cuáles son las principales dificultades que aparecen en o Titi, cualquiera de los dos a la hora de, de llevar adelante este, este tipo de proyecto no contra qué obstáculos por ahí son los más dificultosos para, para salir adelante no y para seguir bancando la parada como dice este un poco la, la sección Y bueno, eh, una, una de las cosas, como como siempre, ¿no? Como todo barrio tiene su vecino que, que, no, que no le gusta algo y siempre se pone en contra, ¿no? Pero, nada, hay veces que al querer hacer cosas nuevas hay a, a gente, personas, ¿no? Son, siguen siendo vecinos, eh, que les molesta porque no quieren ver que eh, jóvenes que eh, sigan creciendo porque a la larga sigue siendo así. Parece que no, pero... Es algo algo que, que les incomoda uno nunca sabe por qué no sino sino que a la vez hay que hay que hacer igual porque ayuda mucho <ríe> y bueno como, como todo no eh, siempre está eh, están personas que, que están de otro lado por decir político no que piensan que, que quieren ser ellos solamente es para para como te puede decir para su crecimiento y no para dejar que personas del, del propio barrio personas comunes quieran quieran hacer algo ¿no? sino que quieren dejarlo a su nombre y son esa es una de las cosas de que, que los vecinos no, nos impiden a veces querer hacer algo pero no pueden porque somos la mayoría eh, en eso en eso no te lo puedo negar porque vas a ver más jóvenes en el centro que personas grandes y eso es un, un gran cambio Así que no, era eso. eso es una... Y, no, y una Y hay actores políticos ¿no? que, que realmente sí vienen a, a, a poner eh, palos en la rueda, a trabar eh, cualquier avance que queramos que hacer. Eh, eh, hoy en día estamos sufriendo digamos eh, como como un ataque, yo lo veo como un ataque, ¿no? y eh, con la gente de, de este tal francisco de Narváez ¿no? eh, está ofreciendo a los pibes eh, 250 mangos por día para llevarlo a, a doblar boletas ¿no? y, y, y con la necesidad realmente digamos que, que, que tenemos en los barrios eh, eso eso lo discutimos lo discutimos con los pibes eh, los pibes decía no, no no no podemos ir no podemos ir y eh, chicos hay una necesidad digamos ¿no? eh, después digamos eh, ustedes saben digamos, a quién eh, a quién van a votar eh. y bueno muchos chicos decidieron ir y otros tantos decidieron no ir para mí como es eh, los pibes que van al centro digamos son conscientes de, de, de qué están haciendo ahí y para qué y hacia dónde vamos también no eh, eso queda muy marcado, esa es una línea digamos que, que por eso no es solamente un centro cultural que te enseña no sé, a tocar el violín, después te vas a tu casa, volvés eh, eh, al otro día y bueno no, sino que ahí ahí discutimos todo, discutimos todo, discutimos hasta no sé, eh, eh, hasta quién va a cambiar el, el papel higiénico del baño digamos, no sé eh, no sé Sí, eh, bueno, hay, hay varias cosas, yo pensaba ¿no? en esto de las dificultades, una son las necesidades concretas también ¿no? que tienen sí. los compañeros ahí en el sí. barrio, de que bueno, hay que ir también caminando en colectivo pero solucionando esas particularidades, no me imagino, en el día a día, eh, porque bueno, también este uno quiere darse sus gustos, hay un montón de cosas este... que atraviesan eso. A mí me gustó un poco lo que decía emma esto de que también ...incomoda muchas veces la juventud. Eh, y, y, y me parece que acá lo que también la participación de muchos pibes en el centro... ...viene a romper con ciertos prejuicios que hay con los jóvenes de los barrios... ...encima de los barrios más más humildes o más postergados... Eh, de, de, de, ...de una sociedad que muchas veces lo excluye y los lo, lo cataloga como potenciales delincuentes... no ...por el simple hecho de de tener algunos códigos culturales compartidos de vestimenta etcétera digo hay, eh, hay también una gran fricción con la gendarmería que cuida el barrio sí. por ahí con los jóvenes no eso también eh, habla de que bueno que son procesos lentos de, de poder ir saldando todas esas deudas que tenemos pero me parece que también lo que hace este tipo de prácticas, es demostrar que esa famosa frase de la juventud está perdida es está para ponerla en duda, por lo menos, ¿no? Sí, eh, es muy claro eso. Eh, sino que más la, las personas no tienen eh, a nosotros los jóvenes como que ya estamos perdidos y, y ven a otros jóvenes eh, haciendo algo que no deben y no tienen a todos juntos pensando que, que también vamos a hacer lo mismo y ellos no ven la parte buena de que, por ejemplo, en el centro queremos eh, empezar a hacer un microemprendimiento con lo de los ladrillos y queremos trabajar para no a la larga estar haciendo algo que no se debe, eh, como robando, haciendo todas esas cosas, ¿no? Y, bueno, esos jóvenes que, que están perdidos en la droga, en el alcohol, de, de muy temprana edad, yo pienso que no hay que juzgarlos, sino es que darle una mano. Eh, esto, lo del centro, está muy bueno porque ellos en ese tiempo que... Que están haciendo algo que no se debe Pueden estar compartiendo un curso de guitarra De panadería De cualquier otra cosa Que a la larga saben que a ellos le puede ayudar un montón Haciendo eh, Plata Con algo que, que está de buena manera no Y no haciendo otra cosa Y también decirle a esos vecinos Que, que dejen de pensar Con esa mente ¿no? de Que los jóvenes están perdidos y, y que ya está no tienen solución Sino que que darles una mano es por más problema que tengan que, que siempre que muchos no, muchos de los jóvenes no quieran no pero es por rebeldía de la edad es así y, y tienen que tienen que crecer no pero sólo hay veces que, que no podemos sino que con una mano de, de, un, de una persona con, con una mente ya ya hecha en la vida eh, puede dar una mano más así que no nada era solamente eso Sí, es nada, solo y nada más que eso este, este, este más, este. Eh, Ahí hay, hay varias cosas que son interesantes también para comentar El tema de los bloques, por ejemplo Creo que sí. bueno, vos lo habías dicho Titi, no me acuerdo Pero el centro cultural se construye con los mismos bloques que hacen los compañeros También hay una lógica de, de préstamo a los vecinos, ¿no? De esos bloques, como sí. sin interés sin eh, sí, ni hablar Sí eh. Nosotros también hacemos, eh, para nosotros desde eh, la economía social eso, ¿no? Si no eh, hemos intercambiado trabajos, bloques, con compañeros, por ejemplo, no sé, eh, una profesora de, de danza que tenía jodida su casa, eh, se, se conectó a nosotros, le dimos una mano, le hicimos la casa, eh, ella no podía pagar, digamos, y hicimos un intercambio de... Eh, Nosotros le dimos la mano de obra y los ladrillos y, y la compañera se comprometió en dar eh, talleres de, de, de arte también, ¿no? Eh, para nosotros es es, eh, es esa. Los compañeros, hay compañeros que no, no, no tienen para ir a un corralón y, y no sé, y comprar mil ladrillos, ¿no? Nosotros lo que le decimos a los compañeros... Eh, Compañeros, eh, juntémonos, ¿no? veamos cómo lo podemos pagar. Eh, hemos hecho muros, hemos hecho medianera. Y todo, digamos, eh, cómo lo podía pagar el, el compañero, el vecino. Eh, sin ningún tipo de interés. Capaz que hasta veces nosotros perdíamos, porque eh, hasta que no terminaba de pagar, el, el, el cemento aumentaba el triple, ¿no? O la arena. Pero, bueno, son cosas que... Que, que bueno, que nos sirven también a nosotros para ir aprendiendo. Eh, es más, hay unos vecino que ya que estamos en la radio, de paso, no, no creo que nos escuchen porque todavía no nos conoce, pero que nos pague lo que no debe Lo <risa> que no pagan en <pero>, el rodrigo, <risa> que no se dan los bolos. pero no, eso, eso. Eh, eh, está, está abierto, digamos, para para utilizar ese tipo de, de emprendimiento hacia los vecinos más golpeados los que no pueden ir a un corralón los que tienen una necesidad extrema con el tema de, del hábitat no hay hay, hay en casas que no sé, que viven 15 personas, digamos ¿no? en una pieza eh, duermen ocho y bueno en eso podemos colaborar eh... Para ir redondeando, ¿no? Se nos, va ir, nos podemos estar hablando toda la mañana, Titi pero, eh, y Emma también. Eh, hoy íbamos a inaugurar una sección que la vamos a patear para el jueves que viene que tiene que ver con, con nosotros la llamamos, la llamamos la década ganada y la década por hacer. Eh, vos recién nombrabas algo interesante de decir, bueno, por ahí hace un par de años atrás lo que juntaba era el tema de la olla popular, ¿no? Había una es una necesidad del estómago más que este ¿no? de, de, de por ahí de y, y por ahí creo que vos no sé si lo decías pero yo lo, lo relacionaba con épocas de resistencia no de resistir de a cierto política eh, neoliberal que excluyeron a un montón de compañeros dejaron en banda un montón eh, y que por ahí el centro aparece como una propuesta distinta ¿no? en el sentido de que también se propone construir algo diferente, eh, en ese sentido, ¿ustedes consideran que también el centro es, es, es parte de una década ganada? no ¿Aportó? Se habla hoy de la década ganada, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ven eso? ¿Al centro en esa década? ¿Se ganó? ¿Aportó a ese triunfo? Y también, y por otro lado, digo para que también del pie para el cierre, eh, ¿cuáles son los desafíos? para ganar, si es que se ganó otra década más y qué es lo que digamos faltaría ¿no? esas dos un poco y sin, sin duda eh, es que esto estos logros que, que tuvimos en esta media década nosotros porque cumplimos 5 años eh, sin duda eh, es porque hay un proyecto político que realmente nos permite eh, con las políticas públicas Eh, fortalecer todo lo que hacemos nosotros creo que eh, bueno, no, no creo lo vivimos en, en la década de los 90 eh, eh, resistiendo como vos decís en, eh, en las ollas populares eh, tomando tierra para los compañeros que no tenían vivienda y eh, no había no había un no, no teníamos nosotros digamos en los barrios no teníamos un proyecto político no teníamos un horizonte que de que decíamos eh, che, bueno este es el proyecto y allá hacia allá vamos y, y bueno ese va a ser el futuro de nuestros pibes no eh, todos sabíamos cuál iba a ser el futuro de nuestros pibes eh, creo que hoy todo eso cambió eh, creo que la juventud está muy activa creo que la juventud pues eh, se puso, se puso eh, la camiseta y, y y bueno, está defendiendo eh, en todos los costados, en todos los huines, eh, este proyecto que hoy tenemos en día, que lo, que lo lidera la compañera Fernández de Quinto. ¿Y qué nos falta, Titi? digamos ¿Qué falta? Eh, ¿Sobre qué avanzar? ¿no? Eh, ¿Y qué aporte también le puede hacer el Centro Cultural a ese avance? Eh, de seguir conquistando derecho ¿no? primero eh, creo que lo que nos falta es es, es constituir digamos ¿no? eh, todo la, la, todo lo ganado no eh, muchas cosas eh, muchos cambios eh, hicieron mucho ruido y, y bueno tenemos todo un aparato que, que quiere que quiere romper todo eso para volver a a las, a las décadas anteriores, ¿no? Eh, nos falta, bueno, fortalecer, eh, fortalecer eh, eh, todo lo ganado y, y bueno, también eh, creo que, que, bueno, nos falta mucho igual, nos falta mucho, nos falta mucho, eh, falta... Eh, Perdón, eh, me puse un poco apensante ah, ahí... Eh, no, Pedro, no, de además, deciste algo también. Eh, bueno, a, a la pregunta esa de, de qué nos falta, ¿no? Nos falta eh, seguir creciendo. Eh, a pesar de que ya tenemos estos cinco años en el centro, siempre hay que crecer, ¿no? De, de todas maneras, de, como forma de material, forma de, de, de, re, de juntar a, a personas, ¿no? A que se sumen al centro y... Que, que pueda haber un, un proyecto que, que se pueda formar entre todos, ¿no? Que, que sea con un, un conjunto barrial, que, que lo puedan compartir todos y, y que en cada barrio, así como nosotros nos esforzamos, se puedan esforzar y, y hacer hacer algo nuevo, ¿no? Para que, para que gente perdía como jóvenes y, y como personas, ¿no? Eh, capaz que pierden tiempo en, en algo que no que no es, es de hacer que puedan compartir eh, con gente nueva, con distintos barrios. Y nada, pienso que que, que se, debe, se debe crear ¿no? y se debe, se debe formar algo eh, con personas y todo eso. Y no, eh, de eso, de, de qué nos falta, bueno, eh, es eso. Para mí es, es ayudarse uno al otro y, y seguir creciendo, nada más. Sí, tira, muy, ahí te las no, sí, sí, no, no. muy bueno lo que dice Eva, eh, porque queda claro que no nos queremos salvar nosotros solo y que falta eh, lo que falta es estas cosas en los barrios ¿no? eh, ojalá todos tuvieran un espacio de encuentro de discusión en todos los barrios para para poder, para poder transformar eh, eh, toda la realidad que que que nos está llevando hoy en día no Pero bueno, para nosotros es eso Nos falta, y es más Lo estamos lo estamos trabajando En la Odisea eh, empezamos a hacer las bases También para tener un espacio cultural En Colino estamos buscando un lugarcito A ver si podemos encontrar O algún terreno abandonado <risa> <risa> Guarda eh, si alguien tiene un terreno abandonado Y eh, cerca de... Eh, nuevo. Eh, <risa> y no, ojalá Nosotros como... Como, como es organización eh, queremos, queremos que, que en todos los barrios haya un espacio cultural bueno, yo creo que está para más pero tenemos que cerrar, eh, el centro cultural Viejo Cepeda queda en el barrio Novak en Quilmes Oeste eh, Camino General Belgrano y Carlos Pellegrini podríamos decir, de ahí para dentro del barrio toda aquella persona que esté desde Berazategui Y si quiere ir para allá se toma el 2 por acceso y lo deja justo en la entrada del barrio sin ningún tipo de problema. Eh, ¿Algún chivo, Titi, para mandar? ¿Algo sí. que, que se venga ahora? No, algo que... que ¿Cómo es? Que, como en la pregunta de recién, ¿no? Que se necesita es... Eh, cualquier eh, compañero o compañera que tenga ganas de, de dar algún taller. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos... Eh, estamos formando una orquesta no tenemos todos los materiales eh, para, para formar la orquesta bueno nos está faltando algunos talleristas como por ejemplo el de trompeta eh, bueno cualquier tipo de, de, de taller que algún compañero tenga ganas de hacer el espacio está abierto para todos para eh, ...no se preocupen porque eh, va a funcionar... ...todo lo que se hace ahí funciona... ...así que, eh, no sé, lo que sea... ...para chicas, para chicos... ...para viejos, para viejas... ...todo todo lo que tenga ganas o quiera hacer... ...el espacio está abierto para todos... ...y, y bueno, tenemos una actividad... El, do, ...el domingo 9... ...que ahí en el barrio La Uycea... ...hace un año donde era un basural... Eh, ...pudimos hacer una plaza... Con, las, con, con la ayuda de bueno, de las organizaciones que conforman unido y organizado un poco el municipio que estuvo ahí colaborando con nosotros también y todos los vecinos de la odisea y todos los vecinos del barrio nova pudimos co construir una plaza donde hoy donde ayer era un basural hoy es una plaza y los pibes pueden pueden jugar pueden jugar a la pelota pueden divertirse y pueden y tienen también un punto de encuentro. Bueno, eh, antes de irnos al bloque, les avisamos que Diego Escudero está, nos estaba escuchando y dejó un mensajito, muy bueno el programa, locos, saludos para Titi y Ema por allá, son un ejemplo, chabones, felices 5 años en el Centro Cultural y vamos por mucho más. Dejó un mensajito ahí. este ¿sí, ¿Hay alguna forma de comunicarnos con el Centro, Titi? Por ahora? Y por ahora eh, lo dejo mi teléfono. <risa> por ahora. Sí, bueno, lo, dejo, ¿Vale? lo vamos a dejar ahí. El... Sí, o comuníquense eh, el domingo va a estar igual participando <risa> todo. Eh, sí. pueden entrar a Triple sí. <risa> BB Y ahí. Se... Ché, eh, ah, claro. Eh, bueno, la verdad que chicos le agradecemos por haberse por habernos dedicado estas palabras, a este espacio, em eh, Eh, para nosotros es un, un gran un gran honor también que, que nos puedan venir a visitar en nuestro primer programa, que Trinchera de Ideas. Justamente la idea es eso, ¿no? Pensar cómo diferentes prácticas, hoy hablábamos también de jaureche ¿no? Diferentes pensadores eh, son parte de esta olla que vamos haciendo todos los días y que, bueno, desde donde salimos a dar la pelea cultural, ¿no? Contra ese discurso que estigmatiza a los pibes, contra ese discurso que cree que en los barrios no se hace cultura... Bueno, desde nuestra trinchera de idea, un poco también este, es, es poner en público que no, que se están haciendo un montón de cosas, que falta también por hacer, que falta un montón de laburo, pero que, que se está activando en muchos lugares diferentes proyectos culturales. Eh, nos vamos al último ya a corte, después volveremos a uno muy cortito para dar algunas noticias de, de agendas militantes. Eh, con un tema de callejeros así que los dejamos un poco con el Pato Fontanet y después volvemos para despedirnos todo.blogspot.com Bueno, último bloque. Anto, se nos pasó un poco la sí. Decís que estamos en una radio comunitaria que nos permite no tener estos estos delices. Eh, la verdad que se nos pasó volando. Eh, oh, sí. No sé... No Agradecer a, la, a, a las personas que... Eh, agradecer a, la, a los que sí, en algún momento comentan... sí, Pusieron www.radiocontodo.blogspot.com Y nos escucharon Cosas que no se nos tienen que olvidar En principio, agradecer el espacio de la radio no La sí. radio comunitaria con todo También comentamos a quienes quieran Llevar adelante su experiencia radial El espacio está más que abierto eh, Simplemente hay que presentar En una hojita un proyectito de lo que se quiere hacer Como para poder tenerlo registrado y, y se lanza el programa, acordar ahí con los operadores un horario, eh, los espacios de la radio son gratuitos, este también ahí los operadores siempre se ofrecen a, antes de arrancar los programas, armar los spot eso que estuvimos haciendo. Así que bueno, súper interesante para aquel, aquel que quiera... Sí, la posibilidad está para todos. Está para todos. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, también agradecerle a los chicos nuevamente, a Eman Titi, por acercarse a ser nuestros primeros entrevistados. Eh, la idea sigue recorriendo durante todos los jueves distintas experiencias, eh, los decíamos, políticas, culturales, sociales, que se vienen desarrollando de manera aislada muchas veces en distintos lugares, pero también para darnos la posibilidad de encontrarnos en un espacio común y poder reflexionar sobre eso. Tendremos a un nuevo pensador eh, para el jueves que viene en, en, en varios... ...y huevos, huevos y ovario... Va... De, la <risas> ...de la historia... ...vamos a ver si es un ovario... ...para el jueves que viene... ...y podemos hacer uno y uno... ...seguramente por... ...por la página de Facebook... ...estaremos dando adelantos... ...como hicimos con Arturo Jaureche... ...recordarles a los chicos también... ...que lo que nos están escuchando... ...que pueden... Eh, ...proponer... Proponer, sí, alguna... ...proponer personajes... ...algo que nos quedó pendiente... ...que sí... ...sin duda lo vamos a, a retomar... Eh, ...el jueves que viene... ...es este nuevo... ...esa nueva sección que le dimos en llamar la década ganada, la década por hacer, que la idea es poner en discusión desde ese lugar, bueno, diferentes este, desde diferentes dimensiones dónde se ha avanzado, dónde no, qué falta corregir, este qué falta construir y darnos un poco el espacio para esa reflexión. Eh Antes de irnos queríamos comentar un poco algunas agendas de actividades culturales, militantes que se pueden hacer, todo aquel que está interesado en participar en este tipo de espacios. Bueno, recién ya Titi nombraba la actividad del 9 de junio en la Plaza de la Odisea, ahí en Camino General Verano y Arroyo Las Piedras. Como bien él dijo, es una plaza que se construyó hace un año Donde había un basural se hizo una plaza Hoy juegan un montón los pibes, ensayan la murga Y la idea bueno es, es generar el espacio para festejar ese hecho eh, ¿Qué más te, tenemos por otro lado? ¿Los talleres de, del Centro sí. Cultural de la Juventud? Eh, antes de eso quería ¿Vale? eh, convocar a, los, a, la, a aquellas personas que son productores Nosotros hoy en el Centro Cultural de la Juventud 144A entre 22 y 23, frente a la, eh, a la Plaza La Paz Eh, vamos a hacer una reunión para empezar bueno a juntarnos, empezar a ocupar un poco la plaza y que ellos puedan eh, vender su, sus productos y demás. Así que cualquiera que, que tenga ganas de acercarse, averiguar más o menos cómo, cómo es la movida, que se acerque a partir de las 15 horas. Y después bueno tenemos los talleres en el Centro Cultural, Eh, bueno, estuvimos eh, con Árabe ayer que arrancó Mimbre también arrancó esta semana eh, Folclore arranca mañana a partir de las 17 horas Así que cualquiera que tenga ganas de venir eh, Está invitado con la profe Mayra Y bueno, después tienen un montón de, de talleres Como apoyo escolar, fotografía, eh, guitarra, canto, murga No me quiero olvidar ninguno eh, Porcelana fría cual más queda? Italiano Italiano, inglés Así que están invitados a, a darse una vuelta por el Centro Cultural y, y también si quieren dar un taller Están las puertas abiertas del centro para se para esa de posibilidad Calle 144A, entre 22 y 23, en de la Plaza de la Paz Seguramente algún jueves, en mancando la parada Vamos a, a tratar tra de tra traer eh, se, me, <ríe> se me lengua la traba eh, A uno de los compañeros del Centro Cultural Para que cuente su experiencia Eh, porque bueno, también está relacionado un poco con esto Diferentes por ahí características geográficas Pero está relacionado con esto que, que recién nos contaban los chicos no De talleres gratuitos, un espacio para socializar saberes eh, Que bueno, también empezó teniendo creo que tres talleres Y hoy está en un nivel como de 12, eh, 12, 12 talleres. talleres Que se dan durante toda la semana Y donde concurren un montón de chicos, chiquitos, adolescentes, gente grande eh, Así que esa experiencia también la vamos a trabajar juntos ...en uno de estos jueves en Bancando la Parada... Eh, ...la Casa Cultural Miguel Sánchez también en julio creo... ...inicia su, su actividad, relanza este todo el tema de los eventos... ...creo que se vienen este muestras de arte, eventos musicales... Eh, ...así que estemos atentos ahí porque es la Miguel Sánchez también... ...por otro lado no quiero olvidar del chivo de radio con todo, está impulsando unos talleres de comunicadores populares que va a comenzar, eh, en realidad ya el primer encuentro fue el creo que el viernes pasado, pero también se, se relanza este el, este viernes, perdón, no sé qué, qué dije, viernes dije, ¿no? Sí, sí. Eh, a las, Luigi, no... A partir de las 18 horas. 18 horas, A partir de las 18 horas, eh, la idea es, eh, bueno, justamente es a todo aquel que tenga inquietudes de... de de, de construir comunicación desde otro lado el taller un poco a, va a apuntar a eso así se van a abarcar varios temas como este crónicas eh, también todo lo que es fotografía periodística en eh, radio también así que cómo armar noticias sea, nuestras propias noticias operación eh, va a estar ahí presente eh, de hecho el, el taller se va a dar en la, en en la radio en 148 en, en realidad es calle 10 número 47 casi esquina 148 y lo que tiene de interesante es que el taller va a tener una parte teórica pero una parte práctica inmediata porque está el estudio cuenta con el estudio de la radio para para poder este, ejercitar todo lo que es con eh, operación y eso eso se es a las ocho horas sí. todos los viernes y, y no hay digamos límite para sumarse ¿eh? la idea es que si alguno no pudo este viernes se puede sumar al otro eh, creo que va a ser un espacio regular para que, que bueno la idea es construir uno como comunicador popular y tratar de bueno, de, de, de, de estar un poco formado y foliado en, en todas las cuestiones y sí, lo está... bueno también es que se va a hacer mucho hincapié en lo que es la práctica así es, que es está bueno por eh, bueno creo alto que hemos llegado al Llegamos. final de esta primera edición de trinchera de ideas eh, nuevamente agradecemos a quienes se coparon eh, a escucharnos en la semana estaremos esta data de los talleres la vamos a compartir desde el, desde el Facebook de Trincheras. Eh, seguramente iremos mejorando de a poquito, esperemos superándonos... ...en esto que es nuevo de, de, de, del, del, de hacer un programa radial. Pero bueno, ahí, este, como decíamos como decíamos en el spot, este es un espacio que lo hacemos desde el aguante... ¿no? ...desde también estar insertos en prácticas territoriales y un poco la trinchera de ideas busca ir sistematizándolas, poniéndolas, reflexionándolas y compartiendo también entre todos. este Así que bueno, eh, que tengan un buen jueves este, toda la, la audiencia que hoy nos escuchó. Eh, nos estaremos encontrando el próximo jueves a las 9 de la mañana y esto fue Trinchera de Ideas por la Radio Comunitaria con todo.